La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 10 de agosto. La pandemia nos ha dejado sin fiestas patronales y sin misterio. Hoy no habrá prueba del ángel. ...en el interior de la Basílica de Santa María... ...pero esta casa ha hecho un esfuerzo... ...y Teleel ya saben ustedes... ...que les va a ofrecer a partir de las 8 y 20... ...ese programa especial de fiestas... ...donde las entrevistas con los festeros de este año... ...y las imágenes de nuestro archivo histórico... ...les van a acercar a sus hogares... ...la esencia de unas fiestas... ...que son nuestras tradiciones... ...y cultura como pueblo. Este es el sonido en 2013 que recogían las cámaras de Telch de la prueba del Ángel que se celebró en el interior de la Basílica de Santa María. Una prueba que tiene como objetivo que los niños... ...apenas 8, 9, 10 años, 11, 12 de la Escolanía del misterio ...puedan probar todos los aparatos aéreos... ...estamos escuchando al ángel como baja de la mangrana... ...como esos ocho grajos de la, Mangana, de la mangrana se abren de forma espectacular... ...a una altura de más de 20 metros... ...y ese pequeño niño es el que realiza este canto bastante difícil... es el preámbulo de las representaciones del misterio. De el misterio vamos a hablar durante esta semana en nuestros programas aquí en Teleeich Radio Marca en el 101.4. La glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de nada, pues vamos a comenzar con ese repaso a la actualidad. El alcalde de la ciudad, Carlos González, una vez más ha insistido en apelar a la responsabilidad de cada uno de ustedes para evitar que los ingresos hospitalarios sigan aumentando por la evolución de la pandemia que lejos de frenarse continúa aportando nuevos contagios. En el que, a falta de la actualización de los datos, hemos tenido medio centenar de nuevos casos y lo que más preocupa es que ya comienzan a enfermar las personas mayores. En los dos departamentos de salud había una veintena de ingresos. La pasada semana hay varios pacientes en las unidades de cuidados intensivos, cuando a principios de julio No quedaba ningún paciente COVID en las UCIs. Ante la evolución de la pandemia, Carlos González ha advertido a la población que esta semana es decisiva y que se deben evitar las aglomeraciones, ya que se teme que las celebraciones familiares y de amigos en esta semana de fiestas se realicen, poniendo en peligro a nuestros mayores, sobre todo los botellones. Escuchamos al alcalde Carlos González. Esta semana es decisiva para frenar la expansión del coronavirus en Elche. Son días de alto riesgo para los ilicitanos y ilicitanas porque hay una tendencia natural a agruparnos en torno a nuestras fiestas patronales pese a que somos conscientes de que la Nit del Alba y la Nit de la Roa no se van a celebrar colectivamente. Por ello tenemos que seguir de forma estricta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ante todo es fundamental que evitemos las aglomeraciones. Recomendar evitar participar en actividades sociales y familiares que congreguen a grupos excesivamente numerosos, pero sobre todo lo que no hay que hacer en ningún caso es bajar la guardia y relajar las medidas cuando estamos con familia y entre amigos Ahí es donde está el auténtico riesgo, cuando nos relajamos entre amigos y familiares y omitimos las distancias y entramos en contacto. Por ello es absolutamente imprescindible que asumamos nuestra propia responsabilidad individual Los jóvenes y los no tan jóvenes, porque el riesgo de contagio no tiene edad y la capacidad para transmitir el virus tampoco. Eso significa que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, es decir, utilizar la mascarilla, mantener la distancia interpersonal y aplicar todas las medidas de higiene individual y colectiva. En definitiva, se trata de protegernos a nosotros mismos para proteger de ese modo a nuestros seres queridos. Pues este es el mensaje que lanzaba ayer el alcalde de la ciudad y que hoy recogemos. Y vamos a comenzar una semana también de fiestas sin los desfiles, sin esas representaciones del misterio sin la Ni del Alba. Aunque la concejal de fiestas, Mariola Galiana señaló que ya están trabajando para preparar este espectáculo pirotécnico, la Ni del Alba, del próximo año, de 2021. Y para ello han convocado este mes de agosto un concurso de fotografía para obtener la fotoganadora que va a ilustrar el cartel anunciador de la Nidel del Alba de 2021. Hasta el 24 de agosto hay de plazo para presentar las fotografías y estos son los premios, lo dijo la concejal de fiestas, Mariola Galeana, el pasado viernes. Por este motivo ya estamos trabajando. ...para la NIDEL ALBA 2021. Por ello, este año convocamos este concurso de fotografía... ...para la elección del cartel anunciador de la NIDEL ALBA 2021. En este concurso podrán participar todas las personas... ...que dispongan de fotografías de la NIDEL ALBA... ...de los últimos tres años. Las y los participantes que resulten ganadores del concurso... ...obtendrán los siguientes premios. Primer premio... Obtendrá 300 euros y, además, tendrá el honor de ser el cartera anunciador de la del ALBA. El segundo premio será de 200 euros y el tercer premio de 100 euros. Me gustaría invitar a todas y todos los Elicitanos a participar en este entrañable concurso. De esta forma, vamos a rendir un pequeño y maravilloso homenaje a nuestra querida Nidel Alba en un año que es muy distinto, pero que con iniciativas como esta vamos a conseguir mitigar esa sensación, trabajando y poniendo nuestra alegría e ilusión en las fiestas del 2021. Y en la página de sucesos les contamos el balance que ha realizado la policía local, ya que impuso casi un centenar de sanciones a los dueños de perros después del confinamiento. Concretamente, la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de la Policía Local contabilizó casi un centenar de denuncias relacionadas con la tenencia de mascotas, la mayoría a propietarios por dejar sueltos a sus perros en distintas zonas del municipio o porque no portaban e incluso carecían de la documentación obligatoria del animal. También se sancionó a quienes no recogieron las deposiciones de sus perros y en el caso de los considerados considerados de raza peligrosa, a los propietarios de los animales que no llevaban bozal. Asimismo, se han tramitado ante sanidad un total de 13 agresiones de perros de distinta consideración. Esto es en lo que se refiere a la página de sucesos. Y volviendo a la Junta de Gobierno, o mejor dicho, a la jornada del pasado viernes, el alcalde también realizó declaraciones porque el Consejo, el Gobierno valenciano, aprobó el anteproyecto de la nueva ley del palmeral que ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento Valenciano para su aprobación definitiva. De este asunto hablaremos hoy en nuestro programa La Glorieta sobre las 12 del mediodía. Esta norma cierra la puerta, dijo el alcalde, que la valoró de forma muy positiva, la construcción en el palmeral histórico y pretende recuperar, dijo, huertos en los que hoy en día se encuentran colegios, centros educativos. Estas fueron sus declaraciones. A largo plazo, insisto, esos equipamientos colectivos, equipamientos públicos, se reviertan y vuelvan a ser huertos. Hemos puesto algún ejemplo en alguna ocasión. Insisto en la idea del medio y largo plazo, pero puede que algún colegio esté contemplado, o de hecho, algún colegio está contemplado en el plan especial del Palmeral, que estuvo construido, que está construido en el ámbito del palmeral histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, que deje de ser centro educativo, que el centro educativo se traslade en el mapa escolar a una nueva eh, ubicación y que recupere su um, cualidad de huerto histórico, de huerto de palmeras. Y siguiendo con más declaraciones del alcalde de la ciudad que realizó el pasado viernes, dijo que va a convocar ese pleno extraordinario pues solicitado por el grupo de la oposición del Partido Popular para debatir la adhesión al convenio de la CEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda. Carlos González criticó la negativa del Partido Popular a este convenio, ya que no adherirse, dijo, supondrá renunciar a tres millones y medio de euros. Esto es lo que dijo. Yo pienso que este ayuntamiento se tiene que adherir al mecanismo establecido de forma voluntaria por el Real Decreto, que significa que vamos a poder utilizar nuestro remanente de Tesorería para todos los asuntos que tienen que ver con agenda urbana y política social, y significa que en los próximos siete meses vamos a recibir 3,5 millones de euros para destinarlos a mmm, políticas vinculadas con la recuperación y reconstrucción social y económica. Eso es lo que decimos nosotros. Lo que dicen otros es renunciar a 3,5 millones e, insisto, amortizar casi 10 millones de euros de deuda. Pues estaremos pendientes para ver eh, qué fecha, qué día es eh, el que, en el que se va a celebrar ese pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular. Y ahora hablamos de esa junta de gobierno que tuvo lugar el pasado viernes y que fue importante por el abultado número de adjudicaciones que se llevaron a cabo de OBRAS. En concreto, en la Junta de Gobierno se habló del plan centro y es que al margen de la peatonalización de la corredora que comenzó, el pasado 3 de agosto y las obras de la calle Virgen de la Cabeza que comienzan precisamente hoy lunes, esta mañana, el proyecto del Plan Centro incluye además la creación de plataformas únicas en un total de ocho calles del Casco Histórico y, de la, y del Raval. Se han adjudicado las obras de estas plataformas únicas por un valor de 370.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses y es que el Plan Centro está llenando la agenda política de este año de hecho se adjudicaron las obras de creación de plataformas únicas de estas ocho calles y según el portavoz de la Junta Local de Gobierno Héctor Díez informó que el proyecto ha sido adjudicado como hemos dicho por 370.000 euros, lo escuchamos El lote 3 que comprende la actuación en la calle San Vicente, se adjudica a la mercantil Miracer. Y el lote 4, que comprende las calles Abadía, Madedeu de la YET y Fosar, se adjudica a la mercantil Planificación Urbana y Paisajística. Como he dicho anteriormente, 370.506 euros de inversión para convertir estas calles en plataforma única, como tenemos ya calles como, por ejemplo, el Carrer, Ample o la calle Aurora en el Raval y que tendrá un plazo de ejecución de tres meses. Y acabamos este repaso informativo con una crítica, con un reproche de los populares a la gestión del equipo de gobierno. El portavoz adjunto, José Navarro, criticó que el equipo de gobierno no haya sido capaz de conseguir que este año, el 15 de agosto, sea festivo para el comercio. Una vez más queda demostrado que Elche no cuenta para la Generalitat Valenciana. Es evidente el nulo interés del Consejo del Botánico por nuestra cultura, por nuestra tradición y por nuestros días festivos. Mientras respetan los festivos de Valencia o de Alicante, Chimapuch y Mireia Moya obligan a los trabajadores del comercio licitano a abrir un 15 de agosto, el día de la Asunción. Esta es la influencia que tiene el Partido Socialista y Compromís ante sus líderes autonómicos. A pesar de ser una reivindicación y un compromiso con la mesa de comercio de la ciudad, Muchos trabajadores del Che verán cómo se les vulneran sus derechos privándoles de disfrutar un 15 de agosto como merecen. 101.4 Teleelch Radio Marca En mármoles formas escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 Y un apunte más eh, publicitario, los días 13, 14 y 15 van a ser especiales en Águila Bar Centro, el jueves 13... ...es porque van a organizar una jornada gastronómica del pulpo... ...para degustar el mejor pulpo... ...la noche de la, roa, de la roa hay que vivirla como uno se merece... ...con el menú especial que han preparado... ...y el sábado 15, menú especial del Día de la Virgen... ...así que ya pueden hacer su reserva en Águila Bar Centro... ...en Doctor Caro, número 31... ...llamando al teléfono 966163548... ...el aforo es limitado... Y nosotros vamos a comenzar ahora con la música, con uno de los pioneros del show, Wilson Pickett, con su buen ritmo. 1.4 Teleelch Radio Marca Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita Bueno, a medias, a más de un metro y medias Pero hay juntos en la playita Sí, a medias, con nuevas normas y eso Pero en la playa, con olas y solecito Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Vieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa?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 ...autosuspensión Eduardo... ...tus especialistas en neumáticos... ...suspensión, dirección y frenos... ...estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche... ...teléfono 965-43-34-64... ...este agosto no habrá desfiles... ...pero sí habrá fiestas... ...vívelas en familia con Teleelch... ...Pirotecnia Lalba y Piroelch... ...del 7 al 15 a las 8 y media...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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y después de ese repaso a las noticias y antes de la tertulia deportiva, porque también hay buenas noticias para hablar del Elche Club de Fútbol que va a jugar el playoff. Tenemos 20, casi 27 grados de temperatura. Vamos a complementar ese buen ritmo que hemos escuchado de Wilson Pickett pues, con otro de sus compatriotas, con el gran James Brown, con su ya himno y mítico I got good you, I feel good Vamos a escucharlo I feel good I knew that I God, God, So good, God, God, God, God, God, God, God, God, God, feel nice like sugar is fine so nice so nice I got you when I hold you in my arm I know that I can't do no wrong and when I hold you in my arm If my love won't do you no know, harm, then I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice. can't do no wrong, and when I hold you, my love can't do me no harm, and I feel not my sugar and spine, I feel not my sugar and spine. I feel good I knew that I Pues después de despertarnos con James Brown y con Wilson Pickett vamos a escuchar a otra voz eh, cantante estadounidense pero a una voz eh, potente de jazz femenina actriz, escritora, compositora y cantante Abby Lincoln fue una de las voces femeninas más prestigiosas de este género musical estuvo influenciada por Billie Holiday y Lincoln siempre dramatizó sus interpretaciones al estar siempre muy pendiente ¿De cuál era el significado y sentimiento de las letras que cantaba? Se hizo famosa porque fue una de las chicas Boeing, pero no en la pantalla, sino en la banda sonora. Why?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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Y vamos a seguir dando también pasos en el tiempo con, en la música... ...porque ahora nos vamos a la actualidad a la cantante española Ana Mena... ...para escuchar lo último que ha lanzado... ...porque esta cantante ha conseguido ser por tercer verano consecutivo... ...la número uno en las listas de Italia. Vamos a escuchar Sin Aire, su última canción. Rompiendo nuestro juramento Que iluso fue pensar que se podía cumplir Tiraste la primera piedra Mi escudo fue la indiferencia Y todo terminó en un otoño gris Y andas vagando en mi memoria Consumiéndome a todas horas Alterando mi paz, mi existir Quizás se ocurrió lo mismo que a mí. Vivo sin aire. Desde que tu ausencia me dejó el silencio. Si cierro los ojos, aunque sigo viendo, aunque sé que ya no estás. ¿Cómo explicarte? Que este sentimiento duele hasta los huesos. Que para curarme necesito tiempo y solo intento respirar. Para que te pueda olvidar. Para que te pueda Ik al no sé nada de ti. de en nunca comprendí. Si no me quería, ¿por qué me decía que un día de esto yo sería para ti. Si te cansaste, o te olvidaste. tanta cosa, pero no me llamaste. Oh. tu camino sin explicación. No me quedo más que decirte adiós. Y andas vagando en mi memoria, consumiéndome a todas horas.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 Para te pueda olvidar, para que te pueda olvidar, quiero volver a comenzar. Ciento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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Y de la música de 2020 Damos un paso atrás Nos vamos a la década de los años 60 Para encontrar en los Mustang Todavía mensajes vigentes ¿Por qué no? Dedicados a los jóvenes Éramos tan jóvenes, soñava io y soñavas tú y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor, los jóvenes. Quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad vivir ahí en tus ojos La felicidad. de hier, aquí junto a ti, qué alegría siento En ik ben Somos aún tan jóvenes. el tiempo sigue sin pasar y son tú. Sos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro en tus ojos la Aún tan jóvenes El tiempo Sigue sin pasar Y son Tus Besos Y tus recuerdos Que vuelven Y que guardan Nuestro amor 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Wallscar.es o en Sor José Alcorta 37, Elche.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 Son las 9 y 38 minutos, tenemos casi 28 grados de temperatura... ...y nosotros seguimos intentando ver y escuchar a qué suena la felicidad. Tengo una pregunta que tengo que me invade... ...me invade la curiosidad... ...tengo una pregunta tengo que me invade...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 Een vraagje, een vraagje, me invade, een vraagje, een een vraagje, een me invade, Seguro, Bam, para, barabara barabara para, para, barabara barabara para, para, bam, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, Color, acht uur, oscuro, seguro, seguro, seguro, seguro, pampa, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, Lo juro me di un ojo seguro lo juro lo juro lo juro pam para para para para para pam para para para para pam para para para pam para pam para Paparaiba, <player> paparaiba, paparaiba, paparaiba, paparaiba, paparaiba, paparaiba, paparaiba, Pues así se pregunta Ízaro cómo será la felicidad, la que está considerada como la Rosalía vasca. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. Sí, sí. Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad.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 Materiales Cano para impermeabilizar. Materialescano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Y antes ya estamos preparados para comenzar la tertulia deportiva, pero antes vamos a escuchar a muchas voces parisinas, entre ellas Andrea Motis, para poder disfrutar de ese jazz afrancesado. The song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven 'cause you are the song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean nothing to me. Please come back Sweet music I know I was wrong. Am I Too late To Make a man You know That we Were meant To be More than just friends Just My heart. Remember, darling, what I say I want no sweet music until you return someday. Estamos escuchando a Andrea Motis, la joven catalana que con 24 años, cantante, trompetista y saxofonista, ya ha removido los cimientos de la escena jazzística internacional.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 Am I too late To make amends You know that we were meant to be more than friend. just friends Let a song go out of my heart Really me, darling, when I say I want no sweet music I want no sweet music Until you return to someday 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues cuando quedan 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana y tenemos casi 28 grados de temperatura, vamos a comenzar aquí nuestra tertulia deportiva con una muy buena noticia y es que el Elche ya está clasificado para el playoff, no hay nadie que lo mueva y con nosotros vuelve a estar Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y también nos acompaña José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, compañeros. Pues yo creo que José Antonio estará conmigo, que Paco Gómez se fue harto de esta disputa de si el Elche entraba o no en el playoff, se fue de vacaciones, pero mira por dónde no tuvo fe, no tuvo fe con el Elche y ha tenido que volver para, para bien de, de todos, Paco. Pues sí, afortunadamente, porque, eh, bueno, más que harto, eh, que lo estaba... Eh, yo dije que te fuiste harto. Eh, me fui harto, pero también por la incertidumbre, ¿no? Porque, claro, eh, claro, iban pasando las semanas y aquí no se solucionaba absolutamente nada. Y, bueno, pues eh, efectivamente, la semana pasada eh, la cogí de vacaciones, en principio para disfrutar del mes, pero afortunadamente aquí estoy, y eso es muy buena señal, El interrumpir las vacaciones porque el Elche va a jugar el playoff. Tú decías que ya no hay nada que lo mueva. Bueno, desde Zaragoza, el rival del Elche Club de Fútbol, lo están intentando. Están pidiendo que se suspenda el playoff porque la liga está adulterada, algo que ya sabíamos, pero a ellos les interesa que se suspenda el playoff porque son terceros y según ellos, si no se juega el playoff, son el equipo eh, que, jugaría, que jugaría en primera división, que directamente ascendería a primera eh, por qué lo dicen? Pues porque se han quedado sin su artillero, sin su mejor jugador Luis eh, Suárez, que se ha marchado, que ha vuelto al Watford, su club de procedencia, y entienden que ahora mismo no tienen una de las piezas básicas para afrontar ese playoff con garantías. Pero bueno, yo creo que esto es eh, llorar por llorar, porque aquí ya esto no lo cambia nadie. Los playoffs se van a jugar: el jueves elche Zaragoza y el domingo Zaragoza y elche. Y afortunadamente yo creo que estas eh, críticas eh, no tienen razón ninguna Bueno, no sé, no sé Paco porque dice que esto no lo mueve nadie luego hablaremos de, mm. de, la, de, de por la Fuenlabrada y las reacciones claro. pero lo que tú has dicho no lo sé si José Antonio González estará conmigo en que eh, el, el, la pandemia lo ha movido todo y de hecho no, creo que no va a haber fútbol eh, en segunda B, a partir de segunda B eh, ni en tercera ¿No, José Antonio? Aquí pueden pasar muchas cosas. Sí, a ver, durante el fin de semana faltó la noticia de que la federación quería hablar con cada uno de los presidentes del fútbol territoriales para hablar cómo está la, la situación. Y bueno, la verdad que el fútbol, entre comillas, no profesional, porque ha habido… Muchas personas que, que se han quejado por esto entienden que, que ellos necesitan también seguir trabajando para poder mantener a sus familias y todo eso está, está todavía por ver. Así que eh, pues eh, se va a mantener una reunión para tratar de aclarar todos estos asuntos y vamos a ver qué deciden finalmente porque, eh, claro, los principales protagonistas, que son los jugadores, también los técnicos de categorías inferiores, defienden que ellos tienen que seguir eh, trabajando. Eh, con lo que aquí también se abre un debate, ¿no, Paco? Ya no solo que el Zaragoza no quiera jugar el playoff, es que hay sí. a mucha gente que vive del fútbol que la temporada próxima eh, desaparece. Sí, habría, aquí habría que dividir en, digamos, en dos sectores. El fútbol profesional, que es primera y segunda división, que se va a continuar la próxima temporada, mitad de septiembre, en principio a puerta cerrada, seguirá como hasta ahora. Y luego el fútbol no profesional o semi profesional, aunque hay muchos clubes que son profesionales en esa segunda B. Eh, quieren retrasarla hasta enero. Esto, claro, eh, sería cortar de cuajo una industria importante, que es el fútbol, digamos, más modesto, pero hay cantidad, miles y miles de familias que dependen de este fútbol. Nosotros hemos estado en segunda B, el Hércules está en segunda B. El Hércules Dero. está en segunda B, históricos están en segunda B, el Elche estuvo en segunda B hace dos años. Tú imagínate que aquí pasara eso. Pues eh, se cargan a muchos clubes, a muchas familias, a muchos profesionales. Por eso, eh, si la pandemia estuviéramos en el escenario de hace unos meses de que o todos moros o todos cristianos, seguramente eh, este sector lo entendería, pero este sector no entiende que muchas industrias estén funcionando y que a ellos no les dejen funcionar. ¿Por qué? Es que son de una raza inferior, eh, los jugadores de segunda B a los de segunda A o primera, no es que sea una raza inferior, es que mueven mucho menos dinero, eh, sobre todo por el tema de las televisiones, que aquí es la panacea de, del fútbol, ¿no? Pero está claro que yo les entiendo a todos los clubes de segunda división, B, de tercera, y entiendo sus reivindicaciones. La federación, yo no sé hasta qué punto va a poder tomar esa decisión porque hay muchos compromisos económicos, además de Morales. Pero entonces la decisión no está tomada, sino no. que lo que lanzaron fue... No, no, no. Lo que hay es una reunión pactada para hablar con todos. Es, digamos, una idea que la federación ha lanzado, pero yo no sé si la va a llevar a cabo porque tiene a todo el fútbol modesto en contra, lógicamente. Claro, si, no haces, si no hay fútbol, no hay taquilla, no hay campaña de abonos, no hay absolutamente nada y muchos clubes, como tú dices, estarían abocados a la desaparición. Entonces eso yo creo que uh -huh. tampoco le interesa. Insisto, otra cosa sería el que cerramos el kiosco, todo el mundo confinado, entonces se entendería, pero porque unos sí y otros no. Es lo que yo pregunto. Sí, la verdad es que veremos, estaremos pendientes también de esa decisión y ahora sí me gustaría que me contarais los dos cómo vivisteis el partido del Depor y el Fuenlabrada. José Antonio, ¿a ti dónde te cogió? Tú estabas trabajando, Paco estaba de vacaciones, luego nos dirá dónde estaba, pero tú cómo, cómo lo viviste. Yo estaba viendo el partido desde, desde casa, porque bueno, siempre tienes esa fe, ¿no? Se eh, comenta, bueno, el Deportivo de La Coruña ya ha descendido prácticamente, matemáticamente, a segunda división B. Este partido es un paripé, como hemos estado hablando a lo largo de la semana. Y la verdad que viendo los primeros minutos, muchas esperanzas en el equipo blanquiazul no tenías, ¿no? Porque era un partido totalmente carente de tensión. El Deportivo llegaba a ese encuentro eh, después de tener dos semanas de vacaciones, el Fuenlabrada presentó una convocatoria de 13 futbolistas y solo 7 eran profesionales, es decir, que no podía cambiar a ninguno. Y si le expulsaban o se lesionaba alguno, eh, automáticamente perdían el partido. Y encima el Fuenlabrada se empezó adelantando en el marcador súper pronto, ¿no? en el minuto 11. Claro, ahí confías en que, pues eso, una expulsión, una lesión de alguno de los futbolistas profesionales o que el Deportivo le diese la vuelta en la segunda mitad. Y lo cierto es que en esa segunda parte en Riazor, el Deportivo apretó bastante, creo que mereció el empate, llegó en el minuto 85 con un fallo del portero visitante. No hay que olvidar eh, que debido a las bajas en el labradas por la pandemia, el portero, por ejemplo, es un futbolista que eh, juega en regional, es decir, que tampoco es ni siquiera profesional. Y la alegría en Elche se desató, bueno, para los aficionados franjiverdes con ese gol prácticamente en el último minuto, ¿no? De penalti, señalado por eh, el VAR, un penalti absurdo, pero claro, porque el futbolista fue labrada la toca con la mano. Y el héroe para los aficionados del Elche Club de Fútbol, el héroe inesperado, Bobí, que venía de hacerse el delantero del Deportivo de la Coruña a casi 6.000 kilómetros desde Guadalupe, ...para jugar este, este partido, yo ya lo venía diciendo también de semanas anteriores... ...el partido de la vergüenza, y con ese 2-1 pues el Deportivo de La Coruña... ...que arrebataba la sexta posición al Labrada y se la daba a Elche. ...así que destacar sobre todo la profesionalidad del Deportivo de La Coruña... ...que a pesar de no jugarse nada, como dijo su entrenador en la previa, Fernando Vázquez... Eh, salieron a ganar, lo dieron todo y destacar también las palabras de Fernando Vázquez después del partido en el que decía que eh, él no sentía alegría que él estaba sintiendo vergüenza porque ese partido se tuviera que jugar en, en Riazor además en el videomarcador marcador del estadio Blanquiazul eh, durante el partido se pudo leer este partido no es de justicia así que el deportivo que accedió a jugar ese encuentro pero eh, para no recibir una sanción el conjunto gallego eh, ese partido no lo quería jugar, al final alegría para el Elche, por fin se acaba toda esta incertidumbre porque se lo ha ganado en el campo y ahora ya podemos hablar solo de fútbol eh, Paco, eh, coincides en la crónica, luego te preguntaré Sí, que... bueno, la, la crónica fue eh, tal cual, pero el... yo creo que ni el mejor guionista ni el mejor Alfred Hitchcock es capaz de hacer un guión como ese, cuando faltaban 10 minutos ganaba el fue Labrava 0-1 o sea, el Elche no tenía ninguna opción porque el Depor, un equipo que eh, el día anterior venía de vacaciones estaba descendido y se tomaba el partido pues como un paripé como lo dijo su propio capitán y es capaz de darle la vuelta al marcador en 10 minutos, pero sobre todo ya en el minuto 95, es una jugada que no ve nadie, eh, ni siquiera los jugadores del Deportivo, acaba en un disparo nadie protesta y de momento al árbitro le dicen por el penganillo, oye, eh, mira ven a ver las imágenes que ha habido posible penalti. El árbitro se queda con estupor muy sorprendido, va a verlo y cuando lo ve efectivamente se ve una mano, que no es voluntaria, pero que le pega en el brazo y pita penalti. Bueno, en ese momento yo pegué un salto de la silla porque estaba en mi casa viendo el, el partido y aluciné en colores. Pero es que encima se ponen a pelearse los dos jugadores, el que los suele tirar los penaltis a Queche Y el que había marcado el primer gol, Bobby, se ponen a pelearse, a quitarse el balón uno a otro porque quería tirarlo los dos. Y ahí ya me asaltaron las dudas. Digo, lo normal es que lo tire Akeche, que es el que los lleva lanzando toda la liga. Pues no, al final Akeche se fue cabiz bajo, el otro Bobby se, eh, se, se viene arriba, le quita el balón, va a tirar el penalti. A mí me asaltaron todas las dudas. Digo, ¿por qué lo tiene que tirar él? ¿Por qué le quita el balón al especialista? Aluciné, pero bueno, cuando le pegó y le pegó muy bien y marcó el gol, yo pegué un bote que parecía que había marcado el Elche. ¿no? Y bueno, yo creo que el destino, el karma, la justicia divina hizo justicia y, y el Elche, yo creo que la afición del Elche lo celebró como, casi, casi como un ascenso. ¿Vimos un depor distinto después del descanso? Eh, el Depor iba perdiendo 0-1 desde el minuto 15 o el 20 de la primera parte y en el segundo tiempo el Depor, a ver, era un equipo sin tensión. Pero sí es cierto que tenía más el balón, él fue en labrada, empezó a meterse atrás, atrás, atrás, atrás, cada vez más atrás a defender porque pensaba que con eso le alcanzaba para ganar el partido y la verdad es que lo pensábamos todos, que iba a acabar así. Uh -huh. No pensábamos que el Depor, sinceramente, yo estoy con José Antonio, hay que agradecerle la profesionalidad del equipo gallego porque en condiciones normales ese partido de, de 100... Eh, en uno pasa lo que pasó el otro día. Pues Bobí nos dio la clasificación. Hijo eh, pródigo ya, Bobí. Eh, Hay día. que hacerle una estatua en el Martín. Bueno, si subimos a primera división. Si nos quedamos en segunda división, será el próximo fichaje, Bobí. <risa> no lo sé, no lo sé. Pero aquí habría que. No, no, es que tú acabas de decir mí, porque... que hubo una pelea entre el que debería haber tirado el penal sí, y sí. Bobí. No sé. y... Pero bueno, al final eh, el entrenador pues, le diría: tíralo tú, que, acaba... que han que ha marcado el primero. El chaval venía de pegarse 6.000 kilómetros, querría ser protagonista y la verdad es que lo fue, te lo digo, porque aquí Bobby ahora mismo es eh, un santo para la afición del Elche. Yo creo que hay, hay varios momentos claves por los que el Elche va a jugar el playoff. Uno es ese, evidentemente, ese penalti, ese gol de Bobby Y otro, no nos no olvidemos, es el gol que en la última jornada Pere Milla marcó para ganar el partido por uh -huh, dos goles a uno, verdad. faltando cinco minutos, Pere Milla de cabeza. Eh, un jugador que muchas veces ha sido criticado y gracias a ese gol el Elche está donde está. Gracias a ese gol, gracias a Bobby, gracias a que los despachos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas circunstancias por las que el Elche finalmente va a jugar el playoff. Y una vez que medio de rebote, como algunos dicen, el Elche está ahí, ¿hasta dónde puede llegar? Pues yo creo que pista libre. Eh, el Elche... Creo sinceramente que es el tapado de, de los cuatro, es el, que, el equipo con menos presupuesto, por mucho que llore el Zaragoza de que le falta un jugador, eh, yo creo que el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder Hemos llegado a las 10 de la mañana, pasan un minuto de las 10, tenemos 28 grados de temperatura y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana aquí en el programa La Glorita en el 101.4 por nuestra señal de Tele Elche Estamos con Paco Gómez y con José Antonio González precisamente analizando ese encuentro que se disputó el viernes entre Fuenlabrada y La Coruña, o La Coruña y Fuenlabrada, que eh, dio eh, pues, la clasificación al Elche Club de Fútbol para jugar el playoff y que él jugará esta semana contra el Zaragoza, el partido de ida, el 13 de, de agosto, en la Aní Alba. Luego hablaremos también eh, los símbolos que hemos tenido porque son muchas coincidencias. José Antonio, ¿coincides tú con Paco Gómez que fueron esos dos momentos claves para que el Elche se clasificara en el playoff de Ascenso? Sí, sí, por supuesto, porque al final si Pérez no hubiera marcado también en el tramo final de la última jornada contra el Oviedo, el Elche no estaría ahí. Lo hemos comentado también en otras ocasiones, hemos hablado muy poco de, de todos los méritos que ha hecho el equipo de Pacheta esta temporada en el campeonato de segunda división para alcanzar esos 61 puntazos y terminar metiéndose en playoff. Creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el técnico Burgalés eh, sin, todavía sin eh, tener una oferta de renovación por parte del club. Eh, el equipo ahora, el cuerpo técnico la plantilla están muy ilusionados de cara a esta promoción de ascenso arranca ya el jueves. La plantilla ahora se ha concentrado en eh, el Pinatar Arena, las instalaciones que están en Murcia, unas instalaciones que conocen muy bien porque en muchas pretemporadas han eh, trabajado allí Y como te digo, tiene mucho mérito la temporada de de Pacheta porque se ha mostrado bastante regular. En la segunda parte del campeonato yo creo que ha sido el equipo que más veces ha estado en play-off de esas escuadras que optaban a sexta posición. Y, y disputar la promoción es el gran premio ¿no? que, que han sí. obtenido y como dice Paco yo creo que es el gran tapado ahora para esta liguilla de ascenso mm. tiene un presupuesto mucho menor que el resto de sus rivales no tiene la presión de ascender y el Zaragoza no lo olvidemos aunque tiene mucho nombre y tiene también un equipazo después del parón por la pandemia es el segundo peor equipo de segunda división el parón por el coronavirus mm. no le vino nada bien al igual que no le vino bien al EIC pero en el caso del Zaragoza mucho peor, así que vamos a ver qué pasa. Claro, porque también hay que ver que Aragón es una de las comunidades eh, que peor tiene eh, eh, en cuanto a los datos de coronavirus. Por eso quería preguntaros eh, cómo está la plantilla de Leche en cuestión de, de los resultados de positivos, si están al 100%, y cómo está la plantilla del Zaragoza. Vamos a analizar el rival de Leche. El Elche Club de Fútbol ha hecho todo perfecto hasta ahora. Siempre hay que tocar madera pero en todos los test han dado negativo, incluso el, más, el que más riesgo conllevó tras jugar frente al Fuenlabrada, eh, justo a partir de ahí el Fuenlabrada llegó a tener hasta 28 positivos y el Elche ni un positivo, yo creo que ha seguido a rajatabla el protocolo y el Zaragoza sin embargo sí ha tenido un positivo, <tose> lo tuvo... Hace dos semanas, incluso con el riesgo de que se enteraron del positivo una vez que ese jugador que dio positivo había entrenado esa mañana con el resto, con lo que lógicamente existía el riesgo de contagio, la buena noticia es que no había ningún eh, afectado más, ningún infectado más y desde entonces los test eh, que han dado eh, Zaragoza y Elche sigue ese positivo del Zaragoza que sigue aislado y el resto no. En el Elche negativos. Sin embargo, en los otros dos equipos, el Girona también como el Elche cero, eh, ningún positivo, pero en el Almería ya van por dos. El Almería que se enfrenta al, al Girona y que podría ser el rival del Elche en la final, por ejemplo, ¿no? si, si las cosas se diesen. El Almería lleva ya dos positivos, por eso hay que llevar eh, muchísimo cuidado. El Elche lo va a llevar el próximo domingo, eh, irá directo a Zaragoza, jugará el partido y, y volverá, como ha hecho en toda la Liga y más ahora porque efectivamente Aragón y Zaragoza son uno de los focos donde bueno, más positivos se están dando en, en los últimos días. José Antonio, eh, el 100%, la plantilla, tú has estado trabajando, has estado en contacto con, supongo que con Pacheta. ¿Cómo, ¿Cómo están en cuanto a lesiones y a preparación física todos los jugadores para el partido del playoff? Los dos partidos. Pues... Del Sí, pues bastante bien. Ahora en las últimas sesiones de trabajo se han recuperado ya totalmente tanto Oscar Gil como Josan, el crevillentino, que fueron los dos futbolistas que terminaron la temporada regular tocado. Nukenfulu también se ha recuperado, hace mes y medio incluso tuvo que, que operarse de una pequeña lesión. Así que en principio Pacheta tiene a todos los futbolistas a, a su disposición y ha estado tres semanas preparando este partido, porque no lo olvidemos en una nueva muestra de profesionalidad, tanto la plantilla del Elche como su cuerpo técnico, a pesar de la incertidumbre, eh, bueno, escuchábamos a Perenilla minutos después de acabar el partido contra el Oviedo, lo tenía clarísimo, eh, hay que jugar ya contra el Zaragoza, así que eh, esa es la parte buena que ha tenido también la plantilla del Elche, en todo momento ha estado pensando en el Zaragoza y lleva tres semanas preparando esta eliminatoria, así que yo creo que el equipo elicitano va a dar la talla. Pues eh, tenemos desde luego que están todos los ingredientes, pero creo que el Elche tiene mejores resultados cuando todo todo se le viene, todo es contrario, ¿no? Sí, digamos que eh, no sé la... si es que se motiva el doble o que se no, no. crece ante las adversidades, pero está claro que ante los grandes partidos el Elche da la mejor cara uh -huh. y esa es... Bueno, a, no sé, a la esperanza que nos agarramos, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que eh, Pacheta va a disponer de todos los jugadores, incluso de los lesionados, porque han tenido tiempo claro. para recuperarse. Quizá toda esta polémica ha venido bien para el Elche. En ese sentido, sí. <risa> ¿Pero por qué han escogido el Pinatar Arena? ¿Eso que está en Murcia, junto al estado no, de la eso está en San, No, no, no. Ah, eso está en San Pedro del Pinatar. Ah, San Pedro que, del... que es una localidad murciana, pero que está mucho más allá sí, de, sí, de Murcia. Está a, está, está a una hora de aquí, sí. ¿no? ¿Por qué han ido allí? Pues porque llevan ya más de un lustro viajando y haciendo pretemporadas en el mes de agosto, jugando allí partidos, conocen perfectamente esas instalaciones que están preparadas para que los equipos hagan stash de pretemporada, pasen allí unos días. La Liga de Fútbol Profesional eh, ha dicho, eh, casi ha obligado a los cuatro equipos que se concentren estos días para evitar riesgos, ¿no? Sin embargo, eh, casi ninguno lo va a hacer, lo de concentrarse y estar cuatro o cinco noches eh, durmiendo en un hotel. De hecho, el Zaragoza ya ha dicho que no, el Girona creo que tampoco, el Elche, que nosotros nos conste, lo único que va a hacer es hoy... Eh, eh, El entrenar en estas instalaciones esta tarde a las 7, pero los jugadores del Leche no están por la labor de concentrarse quieren seguir viviendo con sus familias porque entienden que si hasta ahora lo han hecho perfecto no va a haber mayor riesgo eh, en este sentido porque vuelvan a sus casas, ¿no? así que en principio eh, el club no ha eh, comunicado ninguna concentración de 4 o 5 días, lo que ha comunicado es que hoy se van a instalaciones para entrenar veremos eh, si hay algo más uh -huh. eh, eh, El técnico burgalés, eh, José Antonio ¿Ha hecho declaraciones? ¿Hizo el viernes? ¿Nada más conocerse el resultado? Sí, sí, hizo declaraciones el mismo sábado bueno, hablaron también el presidente el capitán Gonzalo Verdú respecto a Pacheta aseguró que Están todos muy conectados para pelear por ese sueño que es la primera división y sobre todo Pacheta lo que hizo fue elogiar a sus futbolistas. Dice que los jugadores son los grandes culpables de que el equipo haya conseguido la clasificación para la, la promoción de ascenso. Dijo que van a pelear por ese ascenso a primera división y sobre la afición... Dijo que, que tienen que estar muy orgullosas de la plantilla y que cree que pueden hacer algo importante este año. Así que dar las gracias a la afición por todo ese cariño que, que recibe el equipo día a día. Y también comentó que les echan mucho, mucho de menos respecto a la afición. Te destaco rápidamente, Ross, bueno, mucha alegría en redes sociales eh, después de esa victoria del Deportivo de la Coruña el viernes. Y concretamente el sábado la Federación de Peña rápidamente... Por, eh, se puso a elaborar y a montar una una pancarta bajo el lema vuestro vuestro a ver que lo lea y no me equivoco la, sí una pancarta con vuestra lucha nuestro sueño eh, la Federación de Peñas que rápidamente Y se puso a elaborar esta pancarta y que está ya colgada en los alrededores del Martínez Valero. Así que la afición también muy contenta y Pacheta muy, muy ilusionado porque este va a ser su segundo playoff con el Elche. Ya consiguió el ascenso de segunda B a segunda división hace dos años y ahora tiene ante sí la posibilidad de, de subir eh, al Elche Club de Fútbol a la máxima categoría. Pues eso es lo que también iba a preguntaros, eh, la reacción de de los aficionados, y, y es bonito ¿no? la frase que han colocado en las pancartas, Paco, eh, algo así como vuestra lucha es nuestro sueño. Sí, exactamente así, esas pancartas que de alguna manera sirven de motivación para los futbolistas, que no pueden eh, tener su apoyo físico en, en el estadio, fíjate este jueves lo que sería un Martínez Valero a las 10 de la noche, no sé si lleno, pero sí con 15 veinte mil personas, que eso evidentemente empuja y mucho, ¿no? Entonces, bueno eh, no se tiene, tampoco lo va a tener el Zaragoza, que es el, el club que más aficionados eh, consigue completar en su estadio, son 27.000 abonados en Zaragoza, es una ciudad con una tradición enorme futbolística, en ese sentido bueno, yo creo que están a la par pero eh, creo que la temporada es de notable alto eh, para Pacheta y los suyos, lo he dicho ya muchas veces en los últimos eh, meses, creo que es un sacrilegio que el dueño del club eh, no le haya presentado ya una oferta de renovación a Pacheta, porque poco más se le puede pedir a este hombre que en dos, en dos años lo ha subido de segunda B a segunda A y en el segundo año, en la tercera temporada, lo tiene en la rampa de lanzamiento de, del playoff de ascenso cuando nadie contaba con el Elche. Pero bueno, eh, mérito de Pacheta, extraordinario mérito de los jugadores y ahora con una ilusión tremenda. Eh, supongo que en esa hubo declaraciones no sé, si, José Antonio, si hubo rueda de prensa, pero has dicho que Pacheta, Gonzalo, el presidente de Leche, alguien le preguntó al presidente de Leche sobre las intenciones de Bragarni, del dueño del Elche sí. club de fútbol, para la próxima temporada. No, no, son declaraciones que hizo a los medios de comunicación del propio club, a las preguntas que le iba formulando el jefe de prensa. Por eso no hay ninguna cuestión complicada, pero si quieres te destaco también lo que dijo, por ejemplo, Gonzalo Verdú. Eh, el titular sería algo así como, tenemos una oportunidad de oro para dar el salto a primera división. También habló en el día de ayer José Fernández, que es de crevillente y que tiene en su carrera profesional cuatro ascensos, nada menos. Eso sí, a segunda división A, desde segunda división B, por lo que este posible ascenso a primera división sería muy especial, sobre todo porque sería el primero en su carrera deportiva y porque lo conseguiría también en el equipo de su ciudad. Y respecto al presidente, a Joaquín Buitrago, destacó que hemos logrado lo ganado y luchado en el campo. En el playoff vamos a por todas. Así que… Como te estamos comentando, Ron, mucha ilusión en el Elche Club de Fútbol y, y vamos a ver si los playoffs empiezan bien con un buen resultado ya el próximo jueves. También hay ilusión aquí, Paco, yo lo veo, mira, estaba de vacaciones y ha vuelto con toda la ilusión Hombre. del mundo para que el Elche suba un 13 de agosto, el, el, se ha fijado ya sí. ese partido, del playoff, que, que dice mucho, ¿no? Vaya fecha, ¿no? Vaya fecha. En... Y por la noche a las 10. Y por la noche, fíjate que si fuera una, un... bueno, te iba a decir que si, fueran, si fuera un una temporada no. normal no se estaría jugando el playoff un 13 de diciembre, lo que se estaría jugando es un Festadels como mucho. Entonces, claro, por eso te iba a decir, fíjate qué coincidencia, no, pero no hay ni del Alba, pero es que el Elche no jugaría si no fuera por la pandemia. Bueno, yo creo que es una fecha preciosa, es una fecha muy bonita, vamos a ver eh, si la primera palmera, la primera cohetá, la suelta el Elche contra el Zaragoza en ese partido de ida, porque centrándonos en lo deportivo, que es lo que ya verdaderamente importa, el Che tiene que conseguir un buen resultado este jueves contra el Zaragoza. ¿eh? Y eso significa que a las 10 de la noche tendremos marcador. Claro, Estaréis claro. trabajando, tanto la tele como la radio estará cubriendo ese partido, con tú con, al frente de, todo, de todo el equipo. De todo el equipo de marcador, con José Antonio con, con Abel, con Adri eh, con nuestro comentarista el exjugador del Elche Paco García, con un servidor bueno, pues estaremos retransmitiendo ese partido el jueves por la noche y el domingo por la noche, porque es que el jueves es la ida de la semifinal y el domingo en Zaragoza es la vuelta, o sea que hay muy poco margen y en tres días se va a saber si el Elche se clasifica para la gran final o se queda ahí a las puertas de, del éxito. no Esperemos que sea lo primero, pero el jueves a las 10 de la noche el Elche necesita un buen resultado, aunque nunca sabes. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí el Elche inauguró Cuando en la temporada 11-12 se jugó el playoff de ascenso, el primer playoff de ascenso, el Elche lo inauguró contra el Granada en aquel aquella final polémica y en los dos partidos ninguno ganó y ascendió el Granada por la diferencia de goles. Allí el Elche empató a cero y aquí empató a uno por esa diferencia de goles el Granada ascendió. O sea, que te iba a decir que hay que ganar, sí, pero a veces se puede ascender o clasificarse sin ganar ninguno de los dos partidos, solo por la diferencia de goles. Entonces, va a ser un partido tremendo muy importante el del jueves. Y también va a ser un partido también muy importante el del jueves y el del domingo si el Elche sube a primera división para nuestro capitán Nino, ¿no, José Antonio? Hombre, esa es, la, es lo que le queda ya a Nino, conseguir el ascenso a primera división con, con el Elche y Yo me pongo en la piel de Nino estas semanas y tiene que haberlo pasado muy mal, ¿no? A pesar de estar seguro de que ellos son los que merecían esa sexta posición para jugar el play-off de ascenso, yo creo que el capitán está convencido también de que el equipo franciverde puede conseguir el ascenso este año a primera división, porque eh, han demostrado esta temporada de lo que son capaces. De hecho, los que están en play-off ahora mismo, los que van a jugar esa promoción de ascenso, si te pones a mirar, eh, quitando al Zaragoza El Elche le tiene el golaveraje En los enfrentamientos particulares Ganados tanto al Almería como al Girona Con la gran diferencia de presupuesto Que existe entre los dos clubes Así que, por supuesto, para mí no, él, Lo que le queda en su carrera deportiva Con 40 años Conseguir el ascenso a primera división con el Elche Está ante una temporada única Paco eh, antes de despedirnos, dinos eh, cómo la programación de Teleelch cambia, porque vuelve a todo gol. Sí, sí, bueno, eh, vamos por partes. El, el jueves, el partido es a las diez de la noche, pues a las nueve y media, o igual empezamos una hora antes, a las nueve ya lo vemos, eh, con la retransmisión de ese partido, el jueves a las diez es el partido Elche-Zaragoza. El viernes, eso es el jueves, el viernes tendremos edición especial de A Todo Gol, para eh, contar lo que haya sucedido en esa ida de la semifinal del playoff, el viernes a todo gol a las 10 la no y cuarto de la noche y luego el domingo, partido de vuelta a las 10 de la noche, Zaragoza Elche, que también lo retransmitimos y el lunes de nuevo a todo gol, también por la noche con lo que suceda en ese partido ojalá que no sea el último a todo gol, porque si el Elche pasa a la final, la final sería la semana que viene, jueves y domingo contra el ganador de la otra semifinal Almería-Girona, Girona-Almería. O sea que esa es la programación especial para toda esta semana. Y con lo que si el Elche juega ya todas toda las semifinales, las finales, y gana y sube a Primera División, tendríamos la última semana del mes de agosto un programa especial para retransmitir en directo cómo vive la ciudad el ascenso a Primera División, pero que, con, que, con que, conocimiento. Que esa es la gran duda que tengo. Yo no creo que se movilice nada para, para celebraciones. No está el horno para bollos. Eh, ya hemos visto las celebraciones que se han producido en Sabadell, que produjeron el que se infectaran muchos más, muchos más positivos, en Cádiz, entonces hay que llevar mucho cuidado con eso. Sería un ascenso eh, un poco desnaturalizado, le faltaría lo más importante que serían pues, las celebraciones, yo dudo mucho que se hiciese, hombre, algo se haría, pero sería más privado, me imagino, para intentar que no haya una aglomeración de gente. Algo ¿no? institucional, me imagino algún que sí. Un jugador en el salón de plenos del ayuntamiento. Todo eso seguro, pero lo de las celebraciones, no sé cómo se va a poder frenar eso, ¿no? Pero está claro que hay que tener mucha cabeza en estos días. Y José Antonio, tú teletrabajando, ¿no? Sí, esta semana vamos a hacerlo así. Ya me acercaré a la emisora el jueves para la retransmisión del partido. Así que aquí estamos, al pie del cañón, desde casa. Pues, eh... Sí, no, yo quería... En valorar el trabajo que está haciendo José Antonio porque en las últimas semanas eh, está haciendo un auténtico máster entre comunicados, escritos, declaraciones eh, yo creo que nunca en la historia del fútbol eh, habíamos tenido tanto trabajo eh, como en las últimas dos o tres semanas porque salíamos a comunicado cada media hora y claro, como no era solo un equipo el implicado que eran cinco o seis, eh, todos querían rascar Pues la verdad es que José Antonio ha estado ahí al pie del cañón, va a seguir estándolo hasta que se pueda coger vacaciones, que no sé cuánto se las va a poder coger, es porque esto es un desastre para nosotros también, eh, fíjate que yo me las cogí una semana y ahora he vuelto, porque claro, estás pendiente de lo que pasa, no afortunadamente, pero bueno, eh, agradecerle el que esté siempre al, al pie del cañón a José Antonio. Pues sobre todo también darle la enhorabuena por su trabajo, al igual que tu trabajo, Paco Gómez. Hoy el Chen Punta lo haces tú ¿no? sí, sí, sí, Con todas las declaraciones toda... que José Antonio ha Eso comentado es. en los titulares que nos ha dejado. Es. Escucharemos declaraciones de del presidente, del entrenador, de los jugadores, hablaremos de lo que pasó en ese por Fuenlabrada. Eh, bueno, pues eh, toda esta semana, como siempre, a la 1 y 20 el Chen Punta y su redifusión es 2 y 20 y 3 y 20, el deporte... Esta noche en Teleelch, en el Telenit a las 10 eh, menos cuarto, 10 menos 10 de, de la noche y así durante toda la semana. Y, por supuesto, la gran referencia a los dos partidos. El jueves, la ida de la, del playoff, la semifinal, Elche a Zaragoza a las 10 de la noche y el domingo a las 10 de la noche, pero desde la Romareda. Pues al margen de coincidencias, de penaltis de última hora, etcétera, etcétera, nosotros aquí reconocemos el trabajo bien hecho de todo el equipo del Elche Club de Fútbol. Les dedicamos ese himno que nos dejó Pepe Marcos. Juegas como un campeón, y los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho elche, mucho elche, nunca pierdas la moral. Mucho elche, mucho elche, hay que volver a vez a la final. Mucho elche. Mucho elche juega como un campeo yo estoy conmigo ceichada que aplaude con emoción mucho elche, mucho mucho mucho hay que volver otra vez a la moral. mucho elche mucho elche, 101.4 Tele Els Radio Marca. Noend de bijzart la guardia. El virus continua entre nosaltres. Si creus que això és un joc, tornarem a la casella de Usa la màscara. Mantingues la distància. Y abat les mans. Regidoria de Sanitat, Ajuntament d'Elx.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 23 minutos de la mañana, y después de esa tertulia deportiva, continuamos con la ronda de noticias. Ahora damos un repaso a la actualidad local con nuestra compañera Marga García, quien también se incorporó de sus vacaciones. El pasado viernes, buenos días Marga Muy buenos días Ross. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, muy tranquilito De hecho, vamos a tener ahora una rueda de prensa Tranquilito para ti pero, Para mí sí, Pero la policía local, el concejal de seguridad Acaba de, de confirmar que hay una rueda de prensa Del concejal de seguridad Porque va a hacer un balance de todas las incidencias Que se han producido o las Eso actuaciones es. de la policía local Esperaremos a esa rueda de prensa Pero hay más asuntos en, en el equipo de gobierno ¿no? Sí, bueno, empezamos por previsiones Además de esa rueda de Prensa de Ramón Abad, sobre, Ramón Abad perdón, sobre las intervenciones de la Policía Local durante este fin de semana. También el concejal de Igualdad y Derechos Sociales, Mariano Valera, presenta una campaña sobre los puntos Violeta y la edil de fiestas, Mariola Galeana, junto con miembros de la gestora de festejos populares, presentarán iniciativas para los próximos días, ya que aunque bueno, este año no hay fiestas patronales debido a la crisis del COVID-19, pues bueno, se realizará algún acto para recordar ese sentimiento festero que no olvidan eh, los ilicitanos. Y entre las noticias más destacadas, bueno, pues eh, decir que el alcalde considera decisiva esta próxima semana, precisamente por lo que decía, que aunque no hay fiestas patronales, bueno, pues, eh, pues ha alertado de esa gente que quiere salir a la calle para celebrarlo, como por ejemplo. El Aní del Alba, por lo menos, lanzando petardos, esas aglomeraciones en, la, en las calles. y bueno, pues Por eso considera decisiva para controlar el coronavirus, ya que, según eh, los últimos datos, bueno, pues ya hay eh, ciudadanos en los hospitales, incluso dos de ellos en la UCI del Hospital General. Carlos González reclama máxima responsabilidad individual, especialmente a los jóvenes, en la actividad social y familiar. Y pide evitar aglomeraciones ante esos emblemáticos días de las fiestas, como comentaba antes, la Nid del Alba o la Roa, que han sido suspendidos. Pues vamos a poner esas declaraciones porque es un mensaje que, insistimos, es muy necesario, sobre todo cuando estamos ante una semana decisiva. De mm -hmm.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 que congreguen a grupos excesivamente numerosos. Pero sobre todo lo que no hay que hacer en ningún caso es bajar la guardia y relajar las medidas cuando estamos con familia y entre amigos. Pues lo recordamos, hay que cumplir con las normas eh, sanitarias y sobre todo no relajarnos. No hay que bajar la guardia, hay que seguir evitando los contagios porque las personas mayores ya han comenzado a enfermar. Sí, y además la Policía Local ha impuesto casi un centenar de sanciones por dejar sueltos a perros en la calle o no llevar bozal después del confinamiento. Además, se han tramitado 13 agresiones de perros de distinta eh, consideración. Además, desde la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de la Policía Local también ha continuado con los seguimientos en vigilancia de vertidos ilegales en diferentes puntos del término municipal y de daños por actos vandálicos ...y además de la detención de grafiteros que causaron daños por cuantías superiores a 100.000 euros... ...así que bueno, esa actividad, además por supuesto, todo relacionado al coronavirus... Eh, bueno, pues ...la Policía Local continúa con esas actividades habituales eh, en estos meses... ...además la Concejalía de Fiestas ha convocado un concurso de fotografía... ...para ilustrar el cartel anunciador de la NID del Alba del año 2021... El objetivo es mantener vivo el espíritu de la tradición durante este verano que no va a haber fiestas por la crisis del COVID-19. Y en este certamen podrán participar todos los ilicitanos que tengan fotografías de la Nit del Alba tomadas de los últimos tres años. Muy bien, pues ya lo dijo Mariola Galeana el pasado viernes y es que ya están trabajando en la Nid Alba de 2021 porque no va a haber Nid del Alba. Pero sí vamos a tener un espectáculo futbolístico, que tampoco podremos verlo, pero sí sentirlo. Y es el del Elche contra el Zaragoza en ese primer partido de ida y luego habrá otro de vuelta para jugar el ascenso a Primera División Marga. Muchísimas gracias. Eh, Volvemos a la una por, con Daniel Álvarez y con trabajo. Ana Pascual con toda la información que se produzca a lo largo de toda la mañana. Además, por supuesto, en la web de les .es, cualquier novedad, allí los ciudadanos podrán, podrán informarse. Pues lo dicho, muchas gracias por tu trabajo, Marga. Hasta luego. A la una volveremos a escucharla con más noticias de esta jornada de lunes 10 de agosto. Y para cerrar la ronda de noticias tenemos la previsión meteorológica, pero antes, antes ya tenemos en los estudios a Salvador Campello. Oh, no, está Venga, vamos a poner la ronda meteorológica, vamos a cerrar esta ronda de noticias con Vicente Bordonado para que nos cuente qué tiempo vamos a tener esta semana, la semana de fiestas. Vicente Bordonado, muy buenos días. ¿Qué previsión hay? Muy buenos días. La masa de aire cálido sigue garantizando el calor. De hecho, hoy en buena parte del territorio alcanzaremos los 34 grados. Una jornada marcada por el paso de intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, debido a la formación de bajas presiones relativas. El viento flojo de componente este a partir de mediodía, con rachas en torno a los 25-30 km por hora. Durante esta pasada madrugada, las temperaturas nocturnas en el sur del Candel se han bajado hasta los 19-20. 20 grados. Aquí en la ciudad la temperatura no ha bajado de los 24 grados. Para mañana martes el protagonista el viento de levante flojo por la mañana por la tarde moderado con rachas que incluso en la franja litoral podrían alcanzar los 50 60 kilómetros por hora tendremos un mayor aporte de nubosidad y las temperaturas máximas todavía con la presencia de aire cálido en altura alcanzarán valores en buena parte del territorio en torno a los 33 grados durante esta próxima mañana. La temperatura nocturna bajará por lo menos hasta los 24-25 grados debido al efecto de la nubosidad. El resto de semana temperaturas relativamente normalizadas, aunque continuará la sensación térmica de bochorno debido a la entrada de viento de componente marítima cargado de humedad y eso sí, veremos intervalos puntuales de nubosidad. Pues muchas gracias, Vicente Bordonado. Ahora ya comenzamos nuestras fiestas aquí en Telech, Radio Marca. Y nuestras fiestas tienen nombre y apellido. Salvador Campello. Este año te ha tocado trabajar en las fiestas. Muy buenos días, Salva. Tanto como nombre y apellido, madre mía. <ríe> para aquí, para en nuestra casa. Estás trabajando durante todos los días para recoger esas declaraciones de los festeros. La verdad la es que me llama la atención porque todo momento. el mundo nos dice, no, este año trabajaréis poco, ¿no? Porque como no hay desfiles, tal, como no hay... Y como no hay fiestas, pues haréis poco, ¿no? Perdona, no. A ver, lo que no hay son desfiles. Y la verdad es que... Eh pues es fácil poner la cámara en la plaza de Vice y todo lo que pase por la plaza de Vice, bueno, pues nosotros lo vamos contando. Este año, como no hay desfiles, pues hemos tenido que hacer, ir a buscar la fiesta. En lugar de poner la cámara y esperar a que la fiesta pase por delante, ir a buscar la fiesta. O sea, ¿te los has inventado? No, hemos tenido que ir a buscar la fiesta a casa de los festeros, a casa de los ilicitanos. Hemos tenido que entrar en casa del Capitán Moro, el, Capit el Capitán Moro 2021. Nos hemos ido hasta Jaca este fin de semana en el programa de fiestas, porque sabes que Elche está hermanada con Jaca en ese, sí, a través de las fiestas de monos y cristianos también, entonces sí. hemos entrevistado al presidente de los monos y cristianos de Jaca, aunque allí se llama la hermandad del primer viernes de mayo y con él pues, hablamos un poquito porque mmm, tenían que haber estado aquí estos días y eh, a ver cómo llevaban ellos también la suspensión de sus fiestas hemos hablado con los capitanes eh, bueno, con, concretamente con el capitán Moro 2019 y también con el del 2021 al igual con el abanderado Y hemos visto, conocido la, el archivo de la Asociación de moros y Cristianos, sí. muy interesante, con esos trajes y esas piezas de música. Todo eso ha sido este fin de semana. En, la verdad es que eh, a través de las redes sociales hemos recibido muchos comentarios y muchas visualizaciones uh -huh. de gente que tenía ganas de fiesta. De gente que, pues eso, que el sábado por la noche eh, prefirieron salir porque conforme estaba la situación se quedó en casa. Pero bueno, vivieron las fiestas a través de Tele -Elch y seguirá y seguirá viviendo las fiestas, seguirán viviendo las fiestas a través de Telech, porque hoy 10 de agosto hoy hubiéramos tenido esa entrada cristiana este año y además la prueba del Ángel. Hoy hubiera sido un día de Precioso. los de los más cargados. Hoy es un día de los más cargados en cuanto a actos festeros, porque hoy habría estado esa paella gigante ah, es en claro. el paseo de la estación con esa costrera gigante que le levanta la, la Federación Gestora hoy tendría que haber sido la prueba del ángel, sí. hoy tendría también que haber sido la entrada cristiana y las dianas libres de monos y cristianos, con lo cual son muchos actos. ¿Y los las que... mascaretas también hubieran comenzado hoy mañana. o mañana? Ah, mañana. Comenzado mañana, mañana? Mañana aún más cargado también. Sí, sí, María. María. entonces son muchos los actos festeros que, claro, al estar canceladas las fiestas, pues hemos tenido que, que ir a buscar a los festeros. Entonces, por ejemplo, a partir de mañana hablaremos ya con la Federación Gestora para ver uh -huh. ¿Cómo han sustituido? Porque es muy curioso, lo contaremos a la UNA en informativos, que este año han seguido yendo a comprar los alimentos para hacer el concurso de arroz con costra y la costra, pero en lugar de gastarlos en el paseo de la estación y dar de comer a la gente que guarda la cola en el paseo de la estación, lo que han hecho con esos alimentos es llevarlos a los comedores sociales. Con lo que hoy comerán las familias sin recursos... Arroz y claro, entonces han llevado, han cogido esos alimentos igual que lo, lo pensaban hacer, pero lo han donado a la solidaridad. Pues, pues un gesto solidario, como el gesto que ha tenido la gestora de festejos durante todo el confinamiento. Después el misterio, en lugar de hacer la obra del ángel, han sacado el segundo capítulo de esos vídeos de temas de fiesta. Y lo veremos también. Ah, ya tenemos el segundo tenemos capítulo. Tenemos ya el segundo lanzado. capítulo. ¿En la... ¿Y que hace referencia en Tens de Festa? Pues ah, lo no. acaban de sacar hace cuatro minutos, a las Ay, diez y media, así que vaya. no me da tiempo para verlo. Vaya, vaya. Eh, bueno, no Pero yo... se llama La Palma de Todos y me imagino, viéndola así por encima, sí, me imagino que va ángel. sobre la magrana del misterio. Ese momento tan espectacular que es la bajada del ángel, que es la prueba del ángel. El 10 de agosto, cuando sí. se abren esos gajos de la Magrana y salen y bajan de una altura de 25 metros. Son 25 o 24, ¿no? Sí. Esos pequeños, los pequeños. Los pequeños Madre mía, desde... ¿cómo, cómo, ¿cómo tiene que ser ese momento para ellos? Porque no solo tienen que hacer... Eh, pues enfrentarse a una, al vértigo sino también enfrentarse el 14 y el, 14 y el 15 en la Vespra, que es la bajada del ángel eh, a, a una basílica totalmente repleta con calor las cuenta... puertas abiertas y un motete muy difícil el que canta el ángel según nos cuentan algunos de las personas que han hecho de ángel Si esta semana te a Pablo Ruz, se lo puedes preguntar. Sí, mañana, mañana lo tenemos. Pues se le puedes preguntar. Eh, dos cosas. Lo primero, no ven tanto la basílica porque los gajos de la magrana, hay un gajo que está justo delante de, de su cara, de ellos. Entonces sí que pueden ver en oblicuo, en diagonal, pero no pueden ver eh, hacia adelante. Entonces ellos están mirando siempre hacia adelante para no ver, para no ver nada. Y, y se concentran en lo que están cantando para, para poder ponerse ese chorro potente de voz que, que tiene. Hoy debería ser esa, esa prueba de, del ángel. Y hoy también debería de haber sido la entrada cristiana. Hoy vamos a recuperar eh, la entrada cristiana del 2019. Vamos a hablar con el Capitán 2019, con Rubén Fernández y también con la persona que debería haber sido este año Capitán pero tendrá que posponerlo al 2021. Entonces nos tendremos eh, que esperar todos un año para ver su capitanía. En cualquier caso hablaremos hoy con él para ver cómo están esos ánimos y cómo lleva, lleva todo esto. Y por último también hablaremos con el presidente de la Asociación Festera porque hoy se cierra esa, esa, esa trilogía de moros y cristianos que empezó con uh -huh. la entrada mora, uh -huh. embajadas y entrada cristiana. Por cierto, me gustaría hacer una aclaración porque... Mmm, Cuando ponemos las repeticiones, primero hacemos el programa, a ¿no? las 8 y media hacemos el programa especial de este 2020 desde la terraza de Tel y después ponemos la repetición del año anterior. En la repetición los días los estamos diciendo cambiados. Es decir, hoy cuando pongamos la repetición de la entrada cristiana no diremos que es 10, sino diremos que es 8 de agosto. Al igual que el día 8, el sábado, cuando vimos la entrada mora, decíamos que era día 10. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada año se van alternando. Un año primero va la entrada mora y luego la cristiana y el año siguiente es al contrario. Es decir, el año pasado fue los moros, fueron, eh, los cristianos fueron primero y los moros fueron después. Este año tocaba primero los moros. Nosotros hemos querido respetar lo que tocaba, lo que iba a ser este año. Es decir, hoy en la calle debería de estar la entrada cristiana. Por eso hoy se dedicamos a los cristianos, aunque cuando recuperamos lo del 2019, digamos que es día 8. No sé si se ha entendido. Sí, perfectamente lo, en, lo hemos entendido. Exacto. Y aparte están las imágenes históricas del recuerdo. Eso es lo que iba a preguntarte, las imágenes. ¿Cómo has disfrutado este fin de semana? ¿Qué imágenes con cuáles te quedas? Si hay alguna anécdota, que me encantó la de los pregones que nos dejaste el viernes. Pues... De este fin de semana, la anécdota está con... ¿Las embajadas hubo? Esto ¿Alguna estocada que otra? Sí, lo que pasa es que ese concretamente no lo hemos podido recuperar para este año. Lo recuperaremos ah, bueno, para no, el no, que viene. Hay que, hay que dejar, ¿no? Hay que dejar algo. <risa> lo que hemos recuperado este año es algo muy curioso, que es eh, que, pese a que ahora... Las embajadas, una de las características que tiene y que destacan desde la asociación y que destacan el resto de gente que viene de fuera, de otras ciudades con tradición de moros y cristianos, como es Alcoy o como es Villena, destacan siempre que eh, nosotros en las embajadas tenemos un escenario natural. Tenemos el Palacio sí. de Altamira. Sí. Sin embargo, cuando nos pusimos a ver las imágenes así antiguas por encima para ver si qué podíamos destacar, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el año 93 el fondo era de cartón-piedra. Pero, dices tú, pero vamos a ver, ¿por qué es de cartón-piedra si tenemos el Palacio de Altamira? Y se representaban en Traspalacio. Y ya cuando te pones a ver las imágenes bien, te das cuenta que es que en aquel momento, acordarán, no estaba Traspalacio tal y como lo conocemos ahora con las fuentes, sino que había un edificio, uh -huh. había una casa. Esa casa estaba pegada al Palacio de Altamira. Sí. Toda esa zona que ahora son ruinas de las antiguas alcazadas, pues está todo, está todo con edificaciones y claro, tenían que taparlo de alguna forma entonces se veía un poquito de palacio de piedra real, pero el resto era todo de cartón-piedra Para, para disimular el edificio que había ahí construido. Lo que nos hace ver, cuando miramos la historia, lo acertada de esa actuación urbanística, de expropiar esos edificios y derribarlos para dejar una zona como Como, como es la que el tenemos entorno ahora. De, del Palacio de Altamira. Salvador, muchísimas y de, y gracias. Y de las imágenes de hoy, destacamos, uh -huh. explicaba antes lo de que ahora son los moros primero y los cristianos uh -huh. después. Eso no ha sido siempre así. Hace claro. unos 10 años eh, solamente había un desfile, entonces el día que tocaba la entrada de Mora, iban delante de los moros y detrás de los cristianos, y cuando era la entrada cristiana al revés, iban delante de los cristianos claro. y después de los moros. Eso lo veremos esta tarde. Pues muchas gracias, Salvador. Nosotros vamos a cerrar este programa dedicado a las fiestas de Telelelche con ese trabajo hermoso y bello trabajo que ha realizado ese cineasta ilicitano, que es el director de la Cátedra del Misteri, mestre suplente de ceremonias del Misteri, como es Pablo Más, que en Tens de Festa nos deja cada día cada, es una serie documental de los distintos aspectos, los más desconocidos del Misteri. Nos lo deja y lo podemos terminar este programa porque duran muy poco los capítulos. El que acaban de subir a las redes sociales la palma de todos en Tens de Festa, dura dura apenas cuatro minutos así que vamos a, vamos a, a cerrar este programa con en temps de fiesta recordando la prueba del ángel La Palma de San Juan es uno de los elementos escénicos más queridos y admirados de nuestra fiesta. Es algo muy propio de Elche porque nace de nuestros puertos de palmeras, es fruto de nuestra artesanía en la Palma Blanca. Eh, es incluso uno de los elementos que figura en el escudo de nuestra ciudad. Al comienzo de la representación del misterio de Elche, la Verge muestra el seu gran desig de encontrarse el seu hijo. En de zon de en de zon die in die momenten aan de zon komt, en die een palm dourada. De Vergie le entregt aquella aan San Juan, maar die laat blijven durven door de en de seba De Palma is een símbolo van protekking, en een símbolo van protekking, praktisch, vanuit de historie sagradas die expliquent de fugie egypte van San José, María en Jesús. De fugie egypte, die expliquent het Evangelie Apocalypse de la infància, eh, quan fugien, hi havia un moment en toen no fusieven, en er was een moment in dat ze niet aan het amageren, en zeiden dat ze niet aan het en zeiden dat ze niet aan het amageren, en zeiden dat en ze aan aan ze dat ze en en en Vaak adquirir ik tota la tot, tot el, el, de mensen tot het zien, dat ze het zien, dat ze het zien, dat ze het zien, dat het zien, dat ze het zien, het zien, dat ze het la dat ze het zien, dat ze het zien, dat ze het zien, dat ze het zien, dat ze het zien, dat que het zien, dat ze a zien, la ze la het Aquí está en es que no habrá representación, pero sí tendremos palma en temas de festa. Estará situada, como siempre, damunt de la Mare de Déu, Pero que recordemos su significado. Protegisca la Mare de Déu y ens protegisca a todos en estos difíciles momentos que estén luchando contra la pandemia. Evidentemente, por cuestiones de seguridad, este año San Juan no va a deshojar nuestra palma, la palma de la festa pero tiene una misión este año también muy especial. Del mismo modo que la Palma de 1935 se conserva íntegra en el Museo de la Festa, la Palma de 2020, que nos representa a todos, se conservará completa en homenaje a los que han padecido la enfermedad del coronavirus y para protegernos a todos. Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Disfruta del verano en Polapark Estamos de vuelta con más ganas más ilusión, la misma diversión que siempre y además con todas las medidas de prevención aplicadas al COVID-19 Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 11,99 euros y disfruta de hasta 25 atracciones para toda la familia te esperamos todos los días hasta el próximo 6 de septiembre desde las 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?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 ¡Feliz verano! Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.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 Descubre descuentos exclusivos en SK Automóviles. Descuentos de verano en todas las marcas. Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Avart. No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass, 120 caballos, versión Sport, solo 21.200 euros. Fiat 500X Urban, solo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200. Este verano estrena coche en Sky Automóviles. No te quedes sin el tuyo. SK Automóviles, en el sesor José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 ...quedan 11 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana... ...tenemos 30 grados de temperatura y vamos a hablar del agua... ...porque hoy es noticia o será noticia... ...ya que se reúne de nuevo como todos los meses a principio de mes... ...la comisión técnica de la explotación de este acueducto Tajo Segura... ...para valorar cuál es la aportación hídrica... ...que realizarán este mes a la cuenca del Segura... ...pues bien, para hablar de los trasvases y de las reivindicaciones en materia hídrica. Tenemos con nosotros a uno de los portavoces de los regantes, presidente de la, del canal de base de la séptima de la Peña, de Riegos de Levante, y además miembro de la Mesa Provincial del Agua. Él es y presidente de la SAD San Enrique. Él es Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Hoy confían ustedes en que esos 38 hectómetros cúbicos también lleguen para el mes de agosto a la Cuenca del Segura por las sí. reglas de explotación, antes de que sean modificadas. Efectivamente, cumpliendo las reglas de explotación del, del memorándum, eh, según los niveles de agua y lo demás, pues cuando se reúnen hoy, a mediodía, eh, no queda más remedio que tendrán que aprobar sí o sí El envío de 38 metros cúbicos en el mes de agosto, que ya es insólito, pues que estaremos en el nivel 2. Es un año de los más lluviosos que hemos tenido y cuando se está hablando de las restricciones para rebajar a 27, este año, cuando la metan en la estadística, pues subirá el nivel. O sea, es que la estadística tiene eso. Sumaron mes, años que no había agua y este año ha habido agua, llevamos seis meses con 38.6. Pero esto, esto tiene, nos ha traído consecuencias, precisamente porque ha sido sistemático el envío de 38 hectómetros cúbicos cada mes al del Tajo al Segura. Eh, lo que hay sobre la mesa ahora es esa, esa amenaza de que se apruebe por decreto una ley que modifica o una normativa que modifica las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura para, precisamente, recortar ...el envío del agua en el nivel 2... ...que es en el que nos encontramos. Bueno, no es, no es tan, tan sencillo como tú lo explicas. Eh, lo, la verdad de la verdad es que ahora mismo, ahora... ...el mes de agosto, en España... Estamos, eh, ...está actualmente en exposición pública... ...las revisiones de todos los planes hidrológicos... ...de la cuenca del Estado español. En esta zona nos afectan personalmente... ...muy directamente los planes hidrológicos del Segura, del, del Tajo y del Juca. E indirectamente, porque hay, hay unas cosas indirectas, también el Guadiana y el Ebro del Duero. Entonces estamos intentando, pues acaba esto el 30 de octubre. Y qué casualidad cuando tenemos que dedicarnos a esto, en medio de, de lo que está pasando en España con la pandemia, con toda esa historia, las noticias de aguas todas son terroríficas, Se modifican el Tajo Segura. ...que no nos dan el juzgado final o por en fin... Eh, ...esto no es por casualidad... ...esto es porque están intentando... ...despistarnos, desorientarnos... Y, y, y, y, y, y, ...y quitar las reivindicaciones... ...que tenemos que hacer constantemente... ...en esta tierra... ...que nosotros tenemos tan derecho a agua... ...como, como, vamos, como el Pirineo, si es que es así... ...España es un país solidario... ...y, y el agua es de todos... ...como el mar es de todos como las lluvias de todo, como los impuestos son de todo, o sea, es que esto eh, se está dando unos mensajes muy mal, muy malos. Efectivamente, el, ahora hay una por decreto quiere modificar el nivel 2 del arquitecto de Tajo Segura para que en vez de 38 sean 27. ¿Con eso qué consiguen? Pues consiguen, contentan una zona, creen ellos, de Castilla-La Mancha, que no va a ser así la solución, Creen que van a, a limitar los dos bases, pero lo triste es que en plena revisión de los planes ideológicos, ahora hacer una modificación, eso yo no sé cómo lo puede permitir. Vamos, hay, ni el presidente, ni el ITA, ni los políticos que tenemos en elche, diputados y senadores, no se pueden modificar las reglas del juego. De, un, de unos decretos cuando está a punto de cambiarse. Pues sí, sí, no pues sí esto eh, cayó ya como un jarro de agua fría a la Comunidad Valenciana, la de Andalucía y parte de Murcia, los que estamos bebiendo del tajo, pues también ha caído como un jarro de agua fría. Lo ha comentado el que el Gobierno autorice un trasvase del Ebro a Santander mientras claro. niega los cuatro hectómetros cúbicos al, tra al, al Vinalupo del Júcar al Vinalopó. ¿Esto por qué ha ocurrido? Pues, pues porque, porque tengo una rabia porque eh, somos la cuarta o quinta provincia del Estado español y no nos hacemos respetar. O sea, que no digo yo que no se envíe agua a Santander, mucho cuidado, que está allá el Pantano del Ebro que va suficiente. Pero en el mismo día, en el mismo decreto es muy sencillito. Agua para allá y agua para el Júcar al Vinalopó Este año, como que son cuatro estómetros, que no es nada, que se está yendo el agua del Jucas, por, vamos al mar, pero sin ningún problema, que no quitamos nada a nadie, en absoluto, pero no, no, no, no, no, no tenemos interlocutores, no, no llevan al Consejo de Ministros estas inquietudes, no, no, no, no. no No pintamos nada, esta provincia pues no pintamos nada. No Pero en, nada. Base, ¿en base a qué el Gobierno ha denegado a los regantes del Vinalopó? Y digo regantes del Vinalopó porque usted preside la comunidad de LASA de San Enrique, que son los regantes de la zona norte, que son usuarios de este trasvase. ¿Por qué el Gobierno ha negado esos cuatro hectómetros cúbicos? Pues muy sencillo, no sabe? El Gobierno que está ahora en España es el mismo Gobierno que cambió la toma de cortes de payaso. Ya cuando cambió la toma, le recuerdo que yo he sido portavoz y sigue siendo portavoz de la Junta Central de Usuarios, ya advertimos que el cambio de toma iba a incrementar el precio porque había que llevar más agua y la calidad, bueno, era así, diferente. Entonces resulta, no, no hicieron caso, no, el agua va a ser igual de barata, decía que hiciera la albona y, y más rápido. Bueno, pues es que la realidad es así. ...cuesta cuatro veces más cara... ...elevar agua de la ciudad de la Marquesa... ...y nosotros nos atenemos... ...a que en estas bases nosotros... ...no tenemos por qué pagar un proyecto... ...de unas obras que nosotros no pedimos... luego entonces ahora encima... ...nos cae la toma... ...y nos hacen pagar la motivación de una obra que no hemos querido... ...una obra que se ha invertido... 400 millones de euros públicos... ...y no ha cumplido su cometido... ...pues nosotros ahora decimos... No podemos pagar tan cara el agua. No podemos pagar la amortización. Hablemos de lo que sea, de energía eléctrica. Y entonces ahí tenemos el respaldo de las Cortes Valencianas que por unanimidad nos han apoyado, pero todavía pues, no, la gestión no ha llegado a Madrid para que diga de esta pues de agua esta gente. Pero... Ellos quieren que nosotros paguemos la amortización de las obras que se, del cambio. Y nosotros, por unanimidad, los usuarios de Vinalopó Decimos que no. Y por eso, porque ustedes se mantienen en el no. A, claro, pero que además a es que tenemos la ley, la ley encima es que nos, nos ayuda, porque la ley dice bien claro que aquellas obras que sean con carácter medioambiental, y esto es medioambiental, que es para parar la sobreproducción de los, eh, los, los, los acuíferos, no está obligado el Estado a repercutir la motivación en, en el precio final. Como pasa, por ejemplo, también otro base que se ha aprobado dentro de poco, el trabajo de condado. De, de Doñana, pues lo mismo, a ellos le van a perdonar y a otros no. Pues lo cierto es que ustedes eh, parece que no, no tienen muy contento a este actual gobierno y acaba de decir algo eh, y es que sigue siendo portavoz de esa junta que se convocó, de sí. usuarios del trasvase Jucar Vinalopó. El presidente dimitió sí. Hace, sí, hace, hace, dos un, hace dos años, supongo que harto, de, claro. de no conseguir absolutamente nada. ¿Hasta cuándo nada. se va a hartar usted, Ángel? Pues, vamos a ver, por, por, por, por lógica, yo soy muy lógico siempre, la, la ley de naturaleza pues, va cumpliendo años y uno también se va, se va hartando. Yo intentaré, no mucho más tiempo, porque yo digo, la edad va, va poniendo, pero mi objetivo es llegar a cerrar un convenio con el Estado de la Junca Viralopó, a ver si lo podemos conseguir en un breve tiempo. Y a partir de ahí, pues poco a poco, ir ya uno diciendo que hay otras cosas que hacer. ¿eh? Porque la verdad es que eh, no es por nada, pero he visto entrar el agua del Tajo Tajo Seguro, en el año 79, eh, eh, tengo para sentarme y escribir muchas cosas de agua, por las circunstancias, me ha tocado estar ahí. Y llevo muchos años, muchos, muchos años en el agua y la edad no perdona. Pues se, se, me encanta que esa meta de, de, de firmar ese convenio de, del trasvase Jucar Vinalopó sea, sea esa meta la que se haya fijado. Sí. Eso significa que esta infraestructura que ha costado 400 millones de, de euros no se va a tirar a la basura porque hay empeño tanto de los portavoces, de los regantes como supongo que de los responsables políticos para darle ya el uso que merece a la infraestructura y acabar. Con la sobreexplotación de los acuíferos, todo por el bien del medio ambiente. Es que pues hay es interés. Que, es que es de risa. Aquí, aquí viniera mismo una inspección de, de, de Bruselas y digamos, para solucionar el problema que teníamos en el levante español del agua, se han invertido 400 millones en el Jucos de Vinaloppa. No sé cuántos millones en la desaladora de Mucha Vida que no funciona. No sé cuántos millones en la desaladora de Torrevieja que funciona una cuarta parte. Se ha gastado entre todo eso más de 700 millones de euros y el problema no se ha resuelto. Es que da vergüenza. Es que da vergüenza. Entonces, claro, ¿eh? ustedes cambian las tomas, toman otras decisiones, quitan los trasvases, quieren las desaladoras y luego no funciona. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que nosotros aquí ahora con el agua hay ya 500 centímetros cúbicos de déficit en Alicante. Resulta pues, que se, no se puede plantar más, poco a poco va a faltar por la industria, bueno, para los seguimientos no, pues la desoladora, pero si no tienes un agua en calidad y en cantidad adecuada, esta provincia no se puede desarrollar. Y es triste, y lo están consiguiendo, lo están consiguiendo. Pues hemos hablado del Tajo Segura, del Júcar Vinalopó, son las 11 de la mañana y aún nos queda por hablar de esa desaladora que tiene que construirse en el Parque Natural de Londo. ¿Qué ha ocurrido con la adjudicación de las obras? Bueno, ahí yo quiero ser muy ético. Yo se aprobó una asamblea general en el año eh, 2018, eh, adjudicar la construcción de una desaladora a una empresa, pues muy muy limitada, muy, sin, po sin mucha referencia. Yo me sabe mal decirlo, porque fui el único que se opuso a la forma, ¿no? O sea, no el hecho de hacer una desagradora, a la forma. Y, pues, desgraciadamente, pues, pues, pues, me, me ha dado la razón el tiempo. En estos dos años, esa empresa no ha hecho nada, no ha presentado ni el proyecto ni nada. Diego de Levante le ha dado 170.000 euros, que son 28 millones de pesetas, y ahora nos hemos obligado a hacer una asamblea para eh, pues poder hacer y, y, y poder clausurar el, el revocar el contrato con esa empresa y pedir si nos, que nos devuelva los 167.000 euros que, que le dimos. Acto complicado, además se ha convocado una, una asamblea extraordinaria con eso del COVID en Riego de Levante para que solo puedan asistir 16 personas con los técnicos con lo cual serían 10 compromisarios yo no estoy de acuerdo, yo creo que tienen todos los compromisarios, los 60 que son casi de Riego de Levante escuchar las explicaciones y decidir el futuro un futuro de 9 millones de euros, mucho cuidado y por eso he pedido de que se convoque una asamblea pues, dentro del Congreso donde sea, de los 60 compromisarios que tiene la Comunidad General, desde luego era mucha miel, pues puedan decidir libremente el futuro de, de ese tema tan complicado y tan farragoso, que me da la impresión que, como no seamos ágiles, nos va a costar perder 170 millones. Pues esto es un tema muy importante. ¿Cuándo han convocado la Asamblea los de Regos de Levante, la Junta Directiva? Está convocada para el día 18 de agosto. Pues intentaremos contactar con la presidencia de Rigos de Levante para que nos dé explicaciones sobre este asunto. Yo no quiero armar con esto ninguna polémica. Tan solamente pido que se haga la asamblea en un sitio donde podamos estar los 60 compromisarios. Punto. Cada uno libremente decida. Si, es que no, si no hay que decidir nada. Si es que esto hay que decidir, que se pida el dinero. Si es que no hay... No hay nada que decidir, pero lo que sí que es bueno es que todos los compromisarios que votaron a favor escuchen las explicaciones por qué no se ha podido hacer ni ejecutar nada en Rosario. ¿Usted votó en contra de esta adjudicación porque no cree en la planta desaladora o porque no le gustaban las formas? No, no, no, mucho menos, mucho menos. Yo sé que la solución tiene que ser una salada pequeñita o algo que hay que hacer de las aguas subterráneas o como sea. ...yo estoy de acuerdo en eso... ...en su implementar el levante con, con una desoladora... ...lo que no estuve de acuerdo es cómo se convocó... ...se convocó... Una, ...una construcción en el mes de agosto... ...apareció una empresa esta... ...que no la conocía nadie... ...y otra de más nivel... ...y para hacer una, una desoladora... ...con nueve millones de euros que teníamos ahí... De, ...de la casa ...yo creo que tienen que ser empresas solventes... ...y de cierta garantía... ...porque es, es un tema farragoso... Es un tema de muchos trámites, de, de, de divertido y de más y tal, y se dio una empresa, perdón la expresión, pues el pobre hombre de la boina, que alguien le alguien sugirió, pensaría que le pudiera manejar. Y el pobre hombre de la boina, pues no ha hecho nada. Para pues ahí el dinero. Pues ahí quedamos con la versión de. <risa> ángel Urbina, perdón Sobre este, presión, as eh, la sobre sesión, este asunto. Hablar. No, habré... así. Es que <risa> habrá... Habrá... Habrá que ver eh, qué ha ocurrido. Pues muchísimas gracias Ángel Urina, por eh, mantenernos al, al tanto de la actualidad local, tanto de las infraestructuras con las que depende nuestro crecimiento, nuestro desarrollo futuro como el trasvase de Tajo Segura y de esa infraestructura que no acaba de arrancar todavía después de años y años y años esperando a que se desbloquee el trasvase Júcar y Y ahora, pues, si no teníamos suficientes con las pretensiones de recortar los nive el nivel 2, de recortar los envíos de agua del, del Tajo al Segura, pues ahora tenemos este otro problema añadido, y es que la planta desaladora sufre este revés. Pues muchísimas gracias por explicarnos todos estos asuntos, Ángel Urbina. Pues a vosotros, gracias por llamarme y, bueno, a esta disposición. Y, repito, continuamos estudiando los panes hidrológicos que nos van a aceptar que… En septiembre hablaremos porque me va a afectar mucho, como siempre. Y estamos solos para defendernos. Sí, aún. Nos queda ese capítulo, los planes hidrológicos, porque esos sí que son planes importantes. Ahí es la planificación. Todo lo que se recoja será ley. Muchas gracias. nosotros, sí. buenos días. 101.4, Tele Radio Marca.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 Los jardines. Sí. Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia L alba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media, vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia.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 En cualquier momento del día, A Dar Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. A Dar para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, A Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.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 Pasan nueve minutos de las once de la mañana y ya tenemos, como todos los lunes, a uno de los colaboradores de Rosa Lucas para su programa Entre Amigos. Mientras Rosa Lucas esté de vacaciones, la Glorieta, por tanto, se expande más allá de las once de la mañana y también coge esas dos horas del programa Entre Amigos y, por tanto, cerraremos este programa a la una del mediodía. Y lo cerraremos hablando, en primer lugar, de las estrellas fugaces, Porque Victoriano Canales ya nos lo dijo la pasada semana. Hoy vamos a hablar de ese espectáculo pirotécnico, ya que no tenemos la nit del alba, tenemos bueno pirotécnico cósmico, espectáculo cósmico. Victoriano Canales, muy buenos días. <risa> buenos días, eso queda mejor, eso de pirotécnico, odio. hombre. No hacen ruido, ¿no? No hacen ruido de momento los eh, asteroides cayendo a la Tierra. Bueno. Vamos a hablar de esa. Pues mira, vamos a hablar, venga, las estrellas fugaces, primero, Vitoriano, espérate que te presente, eres miembro Ay, sí. de, de Astrojeda, la Asociación de Astronomía de Elche, y eh, volvemos a repetir que este año no va a haber ninguna actividad organizada por Astrojeda para ver esa lluvia de estrellas, pero sí que vamos a, a hablar en este programa eh, de Teleelche en Radio Marca sobre lo que es una estrella fugaz, qué es una estrella fugaz, qué es lo que vemos. Bueno, pues técnicamente una estrella fugaz es lo que nosotros llamamos meteoro. Y el meteoro eh, es una palabra de origen griego que significa... Eh, eh, ¡Uy! Ya se me ha ido el nombre. ¡Qué malo que soy! <risa> bueno, lo que Fenóme sí. Fenómeno luminoso. Ah, claro, porque tienen luz. Fenómeno ¿Por qué, luminoso. ¿Por qué tienen luz, que es el fuego, cuando tocan en contacto con la atmósfera? Uh -huh. Vale, y ahora la, la, la siguiente pregunta sería, vale, ¿qué lo causa? Uh -huh. Vale, pues eh, vamos a ver. Las Perseidas eh, lo origina eh, lo que es el polvo, la, la rocalla que suelta el cometa swift tuttle a lo largo eh, en, su, en, en su órbita eh, alrededor del Sol. Los cometas. Eh, a ver, son... un momento. Eh, has dicho el cometa Sweet Tattle. ¿Por uh -huh. qué pones nombre y apellido a un cometa? Es que solamente hay un cometa alrededor de la Tierra durante. ¿Cuántos años? ¿Dando vueltas? No, vamos a ver. Eh... Eh, las, las estrellas fugaces que vemos en agosto y que caen de forma continuada son solo de este cometa, del Sweet Tattle. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues eh, vamos a ver, a lo, largo, qué? Qué? a lo largo del año se producen unas sí. 120, 130 lluvias de estrellas distintas, unas con mayor intensidad, otras con menos intensidad, sí. pero todas tienen un, eh, un foco común y eso lo que hace es eh, estudiar cuál es ese foco común y de esa manera podemos saber la procedencia de esas estrellas fugaces. Uh -huh. eh, alrededor del Sol, al igual que tenemos los planetas que giran a su alrededor, también tenemos asteroides que están entre lo bueno la mayor la principalmente están alrededor de unos 450 millones de kilómetros de aquí uh -huh. entre las órbitas de Marte y Júpiter uh -huh. y después tenemos los cometas eh, de largo eh, de corto periodo que está digamos en el lo que es el Sistema solar planetario, ahora, ahora, ahora uh -huh. digo el porqué. En nuestra galaxia. Eh, no, no, bueno, en nuestra galaxia seguro, claro. eh, en nuestro sistema solar. Pero después tenemos los cometas de largo periodo que se extienden mucho más allá de lo que es el sistema planetario. Vale. Llegando a, lo que, a la hipotética eh, nube de Oort. La, digo eh, hipotética porque todavía no hay certeza de que existe esa nube de Oort que es el lugar originario de los cometas de largo periodo. Entonces, como asociamos todas las lluvias de estrellas a un cometa, estudiamos eh, las características de ese polvo y esa rocalla, eh, sí, todos, lo, to eh, pero... todos los enjambres y sabemos haciendo trayectorias, a qué cuerpo pertenece. Claro, pero por lo que, como estamos hablando de la lluvia de estrellas de, siempre se repite en esta semana sí. 10, 11, 12, Correcto. y se le llama lluvia de estrellas fugaces pero perseidas, pero porque están en la constelación de Perseo. Efectivamente. Vale, a pero ver, ¿porque están? no, momento. Porque el radiante es decir, el foco principal uh -huh. donde parece proceder todas esas estrellas fugaces está en la constelación de Perseo. Bueno eh, pero... acabas de decir que todas esas estrellas fugaces son del cometa Que está por ahí. Correcto. Que, ah, está, que, que todos los años, en el mes de agosto, lo tenemos por ahí, por paseo. Bueno, el cometa ya ha pasado, pero ha dejado todo su. Eh, a lo largo de rastro. su camino, ha dejado el rastro de polvo Claro, rocalla. Ahí iba yo, pero es que esta estrella, es que esta lluvia de estrellas es muy antigua, porque también se la conoce como la lluvia de las lágrimas de San Lorenzo. El mártir San el Lorenzo. Mártir, que es del año 200 y pico. O sea, estamos hablando del siglo III. Claro. Esto significa que ya desde el siglo III tenemos lluvia de estrellas, del suite tátel, como tú dices. Y de mucho antes. Ya, y de mucho antes. O sea, podemos hablar de 2000, 3000 años, bueno, desde sí, sí. Que, que comenzó la civilización, ¿no? desde que nosotros comenzamos los hombres, comenzamos a mirar a, a, hacia arriba y uh -huh. ver que en agosto, el mes de agosto, siempre el suite tátel o el cometa ese nos deja las rocas, sus rocas. Uh -huh. ¿Es así? ¿Es así? La sí. lluvia de estrellas que vamos a ver esta semana cuando miremos al cielo, eh, es, estamos hablando de, de algo, de un fenómeno que se repite miles de años. Simplemente, claro. Durante y eso es muchos porque, años. porque el cometa Suicatel lo tenemos durante miles de años dando vueltas a la a la Tierra y además dura dura un año, 365 días, porque si siempre es en agosto. Bueno, siempre eh, es en ¿habéis agosto. ¿Habéis calculado la velocidad? Eh, siempre, siempre es en agosto porque, eh, a ver, esto funciona de la siguiente manera: eh, nosotros tenemos la Tierra que está girando alrededor del Sol, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, tenemos también el cometa, que no me acuerdo cuándo pasó la última vez, eh, que también tiene su deja su rastro. El cometa, estamos ¿vale? hablando siempre si del no Swift-Tuttle. So del swift -Tattel. Si en, tenemos un punto en concreto, que es Justamente la semana, eh, bueno, la semana del 17 de julio al 24 de agosto, donde la Tierra y el, eh, y el cometa coinciden en órbita y entonces la gravedad de la Tierra lo que hace es atraer ese polvo a esa rocalla y durante ese periodo del 17 de julio al 24 de agosto está... Eh, absorbiendo todo ese material pues pero momento. la noche justamente del 11 al 12 uh -huh. o del 12 al 13, según el año más o menos, entonces es cuando la tenemos? gravedad de la Tierra atrae muchísimo material ah. en la zona que nosotros llamamos tubo meteórico entonces lo que, estamos a... lo que me estás contando es que la Tierra, aparte de la Luna y el Sol, hemos tenido eh, un cometa, que no es satélite pero un cometa de hace miles de años dando vueltas alrededor de la Tierra no, bueno, alrededor, cuenta, del sol. Al, alrededor del Sol pero pasando por siempre pasando por el mismo sitio de pasando la, de cerca la tierra. de la Tierra siempre uh -huh. pasando sí. y además eh, y siempre dejas el combros, punto siempre más cercano eso significa que hemos ido erosionando que la Tierra ha ido erosionando a ese cometa ese cometa tendría que haber sido una bestialidad ¿no? No, eh, la, tierra, la Tierra no está erosionando el cometa sí, es, el, deja es, el, rocas. es el cometa el que se está erosionando ¿Por qué? Debido a la alta velocidad que tienen estos objetos. Estos, o sea, eh, que ese cometa siempre, está esa, siempre estela, está... esa estela de los cometas está siempre son de, tirando son rocas. Des, son desechos del propio cometa. Vale. ¿Y, ¿Y es el único cometa que tenemos identificado? Que va, existen miles. Miles. miles. Y, y, Lo que pasa es que y no todos los tenemos eh, eh, caracterizados y además... Eh, eh, casi todos los días siempre se descubre alguno nuevo. Anoche, por ejemplo, leí que se había descubierto un nuevo cometa. Pero eh, el cometa Soitátil se puede ver, ¿no? Sin telescopio y sin no, nada. No, que va. No, no ahora, se puede ver. ahora mismo no, ahora mismo se encuentra en una, en Pero... una posición que es inobservable. Pero se ha podido ver. Sí, claro, se ha podido ver, medir, caracterizar y sabe muy, muchas cosas a respecto de este cometa. Un vale. cometa que está viajando a miles de kilómetros por hora. Vale, entonces, vosotros, los que observáis este fenómeno, eh, si se puede calcular la velocidad, eh, uh -huh. si se puede calcular la cantidad de asteroides, eh, aerolitos que caen a la Tierra, cada vez que roza un cometa o cada, o cada vez que... Bueno, que erosiona un, un cometa o un astro. Eh, También calculáis la trayectoria de esas estrellas fugaces. Se puede calcular, hay, hay ¿Sí? gente romántica, tú eres uno de esos locos que se dedica a calcular la trayectoria de los cometas, de, perdón, de los, de, meteoritos, uh -huh. de los meteoritos, de las estrellas fugaces que caen a la Tierra y con tu furgoneta o tu coche vas a buscarlas? <risa> Me encanta que seas eso, eh, Victoriano <risa> A ver... Eh, ¿Hay locos de esos? Pregunto, eh, si tú no de te dedicas, ¿conoces a gente así? Sí, claro que conozco y ah, de hecho yo he ido también a, a buscar eh, ¿Sí? eh, restos de... Pero porque tú has calculado la trayectoria y has dicho, por aquí ha caído en tal sitio. Uf, si tenemos que ir a todos los sitios donde, tra donde calculamos trayectorias y vemos que eh, posiblemente se metió se ha fragmentado en la, en la atmósfera, ha reventado y han dejado rocas, pues tendríamos que ir a muchos sitios. Pero es que como no somos tantos los locos eh, aquí en España que, que vamos detrás de los meteoritos, pues prácticamente se quedan eh, en las montañas y en los lugares. ¿Sabes por qué te he hecho esa pregunta? Porque acabo, me acabas de decir que me has traído un regalo. Bueno, un regalo no, te los llevas, evidentemente, no, me los quedo. Porque para mí valen mucho. ¿Cuatro meteoritos tienes? ¿Son ¿Sí? de la asociación esos meteoritos? No, es de mi colección personal. Ah, Yo tengo unos 60 meteoritos en casa. ¿Pero los has recogido tú o los has comprado? No, estos los he comprado en, en Marruecos. ¿La venta de meteoritos es legal? La venta de meteoritos es legal siempre y cuando vayan destinados a, a laboratorios para poder examinarse y ver su procedencia, características y demás. Eso no quita que exista tráfico de meteoritos. Claro que existe el tráfico de meteoritos y, e incluso me atrevo a decir que este tráfico de meteoritos es mucho más peligroso que el tráfico de cocaína o algo así porque está valorado en muchos miles de, de euros o dólares según la característica del meteorito. Eh, madre mía, ¿por qué? Eh, eh, claro, es que un meteorito, eh, esos son pequeñitos, caben en una caja. Si nos están viendo, ¿puedo tocarlos? Claro. ¿Sí, Ay, qué bien. Qué ilusión, porque no sé, es, es, estoy tocando algo cósmico, algo estertorio. Espera, espera, que te lo acerco. No, no, eh, no, no, no, no, no vengas porque eh, son muchas las preguntas que me a invaden. Ver. Venga, ¿no? yo te los dejo aquí encima. No, eh, eh, tú has dicho que pueden ser muy caros, con lo que entonces a la pregunta de si hay locos no al contrario habrá mucha gente que, que calcule la trayectoria y, y y vaya detrás de ellos y A sea si en el mes hay. de agosto ¿no? en el mes de agosto en España, en España se pueden, por ejemplo la, la lluvia de de, de estrellas fugaces que vamos a vivir esta semana que comienza hoy, mañana y que será el punto más álgido ¿Cuál será? ¿El miércoles? ¿El martes? La noche del 11 al 12 y del 12 al 13 Vale, y podremos mm. verla eh, simplemente alzando la mirada La hacia vista, arriba. efectivamente, no hace falta ningún tipo de, de instrumento eh, qué bonitos los colores, negro, blanco Supongo que tendrá muchos colores Pero esos meteoritos, eh, la Tierra Dicen que lo, el dinosaurio, los dinosaurios Quedaron extinguidos precisamente Por el impacto de un meteorito por el más de grande un, que De un asteroide doble sí, fue, eh, Primero chocó uno Y a continuación eh, chocó otro ¿Asteroide y meteorito? ¿Qué diferencia hay? Bueno, eh, a ver mmm, Asteroides son rocas ¿vale? que están en el espacio eh, cuando el tamaño de, de esas rocas es superior a 10 metros los llamamos asteroides cuando es inferior a 10 metros los llamamos meteoroides meteoro es el fenómeno luminoso la estrella fugaz ¿vale? y cuando ese metro, eh, meteoroide está atravesando la atmósfera que causa la estrella fugaz o esas bolas de fuego que también eh, se están viendo mucho a, ahora si se fragmenta y cae algo a la Tierra, ese pe... esos trozos que caen en Tierra es lo que llamamos meteoritos. Mientras están en el aire los llamamos meteoroides, y cuando caen en Tierra los llamamos meteoritos. O aerolitos, porque... Lo bueno, lo sí, poner... terminología antigua. Eh, eh, bien, pues voy a poner una canción... Y así me voy a acercar a ti para tocar esos cuatro meteoritos que has traído. No, vale. no quiero perdérmelo. Vamos a poner una canción, además, que tiene que ver con el cometa. Porque, claro, los cometas, entonces, tanto el Tute, el, el Subtute, el, el Halley, todos estos cometas siempre han inspirado en la sí. literatura, en la Muchísimo. música, en el sí. cine. Han inspirado muchísima ficción, ciencia ficción y a a la humanidad en definitiva y la música por supuesto que también deja sus estrellas fugaces eh, los por cometas supuesto. como el Tuttle Suite que las penas no te hagan sombra que la rabia sea parte de ti Doe niet tegen mij. Wat is er aan de de hand? Wat is er aan de hand? que tus er aan de hand? Wat is er aan de Deja que me a tu voz deja que me asome a tu balcón, deja que me hunda en tu luz. a que Los has adquirido en Marruecos, has dicho que, que no es legal la venta en España, es salvo eh, certifiques que los meteoritos los tengas para uso divulgativo o científico, que es algo que tú lo tienes certificado, ¿no? Sí, no... todos los que tengo están certificados, tienen su carta, su origen y bueno como bien dices eh, yo los tengo en colección propia simplemente para bueno pues porque pri, pri, principalmente porque me gusta eh, uh -huh. tener meteoritos estudiar los meteoritos porque los meteoritos es una fuente importante de información para conocer la formación del sistema solar y después porque me gusta divulgar eh, Como bien conoceréis más de uno que habéis venido a las exposiciones de meteoritos, exposiciones fotográficas y demás de, de la propia agrupación y más de uno se queda pues, alucinado cuando están viendo meteoritos y se quedan, ¿y esto es un meteorito? ¿Y cómo sabéis que es un meteorito? Eso, eso es lo que iba a preguntarte y, porque para mí es una roca... ¿Y cómo sabes que esta viene de la Luna? ¿Y cómo sabes claro. que este viene de Marte? Eso, ¿se sabe? Claro que se sabe. Eso, lo primero que hacemos, a ver, como te estaba comentando, el micrófono cerrado. Yo trabajo con el Museo Canario de Meteoritos, donde Jorge García es el director de este museo y es el que tiene el laboratorio petrográfico. Y bueno, eh, yo eh, con él cuando recibimos alguna roca, o cuando él recibe alguna roca, se pasa por el laboratorio petrográfico, se corta, se hace una pequeña sección y lo que hacemos es estudiar el interior. Si en el interior vemos que hay fusión, que hay cóndulos y que hay una, eh, ciertos granos que certifican que eso es de origen extraterrestre, entonces estamos ante la presencia de un meteorito. Vale, ¿Y cómo sabe si puede ser de Marte, puede ser de la Luna, puede ser de un asteroide que sí que conocéis? Eh, muy sencillo. Nosotros tenemos eh, sondas en Marte conocemos Marte perfectamente. Yo me atrevería a decir que conocemos mejor Marte que la propia Tierra. Eh, después, por otro lado, tenemos eh, seis misiones, misiones desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, excepto donde el Apolo 13, que no pudo ir por accidente, eh, donde han ido 12 personas a la Luna. Y tenemos material de la Luna aquí. Entonces, si nosotros cogemos el material del de, de, de, meteorito, y a analizamos y vemos que tiene la misma composición que, un meteorito, eh, que una roca procedente de la Luna, pues lógicamente estamos ante un meteorito que procede de la Luna. Si nosotros caracterizamos el meteorito y vemos que tiene la composición similar o igual a la que tiene Marte, y de hecho existen vacualas donde eh, existen eh, gases de la atmósfera de Marte, y la examinamos y resulta que, tienen los, que es la misma composición, pues tenemos delante un meteorito que procede de Marte. Después existen meteoritos. Lógicamente, todos los meteoritos proceden, eh, vamos a decir, un 90% de asteroides. Asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter. Estos que tengo aquí delante, por ejemplo, eh, son del cinturón principal. Eh, o sea, está, tenemos una roca aquí entre las manos que viene de una distancia de 450 millones de kilómetros de aquí. Eh, ¿Cómo sabemos o cómo podemos aparentar estos meteoritos? Ay, y yo, por ejemplo, en mi casa tengo asteroides que, eh, meteoritos que proceden de Vesta. Vesta es un asteroide que tiene unos 450 kilómetros aproximadamente, pero eh, lo tenemos caracterizado de tal manera que sabemos que eh, hay hasta, eh, meteoritos que proceden de ese asteroide. Si nosotros eh, caracterizamos eh, los miles y miles de asteroides que tenemos ahí, y los comparamos y le hacemos eh, una bueno, sí, lo comparamos y le hacemos la misma eh, fotografía espectral y vemos que tiene la misma composición y demás, pues sabemos y, y que tiene las características de ese objeto y que procede de ahí. Uh -huh. O sea, es, una, es un análisis que te puede durar eh, no un día, sino semanas y meses. Vale, entonces lo que estoy tocando sabes perfectamente de esta roca, de dónde procede. Sí, eh, por dónde? ejemplo, técnicamente es una condrita ordinaria, es decir, de la que más suelen caer. Uh -huh. vale. Eh, viene del cinturón principal y viene de, una, de, ahí, de unos 450 millon, eh, millones de kilómetros. No está aparentado técnicamente todavía con ningún asteroide porque faltan muchos datos que analizar vale. todavía. De un cinturón, estás Bien. hablando de qué cinturón, porque ¿cuántos cinturones tenemos ya identificados? Tenemos el cinturón principal de asteroides, el que está entre Marte y Júpiter, y después tenemos el cinturón de Kuiper, que se encuentra más allá de Neptuno. Y esos cinturones son muchas rocas, como Muchísima digamos. Roca un que pedregal, quedar... un pedregal que <risa> se ha Un pedregal que viene de, qué? de implosiones, de explosiones, de estrellas, de mundos, ¿de dónde vienen esas. Eh... De todo, un poco. Eh, cuando se estaba formando el sistema solar, eh, lo primero que se formaron eh, fueron unos pequeños gránulos que se llaman eh, condritas y que, bueno, pues en el interior de estos meteoritos existen esas condritas. Uh -huh. Cuando se aglomeran varias condritas y, bueno, eh, crece el meteorito, el, uh -huh. eh, cre crece el cuerpo. Cuanto más grande, eh, la gra propia gravedad lo que hace es juntarlo y hacer trozos más grandes. Uh -huh. Cuanto más grande... Eh, mejor, el cuerpo es más grande, uh -huh. ¿no? Pero si ahora nosotros viene ahora un cometa o un asteroide mayor, golpea y lo fragmenta, uh -huh. entonces a lo mejor de una aglomeración de... No sé, me lo invento. Eh, 30 asteroides, a lo mejor a, sí, ahora aparecen claro. 120. Y, y... O sea que pueden venir de cualquier parte del sistema solar. Y este color negro que tengo, el que tengo yo... Eh, ¿es normal o es por el fuego por lo que se hace tan negro? Porque también has traído un, un meteorito blanco ¿Es normal, sí, ¿Es normal ese color o es normal el, el color negro? Eh, para poder caracterizar el meteorito y saber que es un meteorito y lo podemos diferenciar de una roca normal eh, normalmente los meteoritos cuando entran en, en combustión en la atmósfera se quema eh, los minerales que hay en la superficie entonces adquiere esa tonalidad oscura que nosotros llamamos eh, costra de fusión, que no Ajá. tiene más de un milímetro de grosor. Claro. Si ahora nosotros cogemos y, y lo, lo limpiamos eh, con unos elementos químicos que nunca hay que hacerlo si no lo, si no lo está haciendo en el laboratorio, entonces nos encontramos con esta roca grisácea. Ah, vale, que esa roca está ya esta limpia. Ya está limpia. Bueno, roca no, se... meteorito. Bueno, es una roca espacial. La roca espacial. <risa> y esto es lo que utilizo también en, la, en yeah. las conferencias y exposiciones para cuando mucha gente me pregunta, igual uh -huh. que tú, pero entonces si nosotros lo partimos o lo limpiamos, claro. ¿cómo se queda? Así. Y, de aquí, y así nunca lo, Blanco, nunca lo vamos a encontrar en la Tierra. Lo vamos a encontrar siempre así. Siempre negro. Así. O sea, Negra. cualquier eh, pieza. No, esto yo si voy por la sierra diría, mira, pizarro. Por ejemplo, y, y nunca, entonces nunca hubiera... todo, es que to, todo tiene que pasar por laboratorio. Aunque nos parezca un meteorito, después resulta que no es. Y después le pegas una pata a una piedra ¿Mm? que dice que es eh, una piedra más y la tiras para el camino así para el lado y resulta vale. que es un meteorito. Vosotros los astrónomos tenéis identificado todos los cinturones, todos los asteroides, todos los cuerpos que están pululando por, por el cosmos. Eh, ¿Podéis predecir el impacto de alguno de ellos en la Tierra? Porque mira que se ha... Sí, con tiempo, sido... sí. Con tiempo, claro. sí. Tenemos algo por ahí, porque creo que fue el cometa Halley cuando decíais que si sí podía estrellarse contra la Tierra o en una... No, no. que va, que va, acá. el cometa Halley tiene no. su propia... tiene una órbita totalmente distancia de la Tierra, no tiene ningún peligro. ¿Cuál es el cometa más cerca que pasa? ¿El tweet, el sweet, Uf, tweet, el Pues todos los que originan lluvias de estrellas eh, son, ¿Son, pasos, son pasos cercanos de, de cometas. El Halley, por ejemplo, sí que eh, tiene un paso cercano con la Tierra pero no tiene ningún peligro y además origina también otra lluvia de estrellas. Eh, también hay asteroides que se comportan como cometas porque posiblemente sea un cometa extinto y entonces ya pues, prácticamente digamos mm. que ha, ha soltado todo mm. su material, ya no le queda más material que, que, que expulsar sí. yeah. y entonces todavía ahí se queda. Y, y la nueva tecnología, toda la tecnología que tenemos en la Tierra eh, es... ¿Hay capacidad para desviar cualquier trayectoria importante que pueda amenazar a la Tierra con un impacto? Gran pregunta. Bueno, vamos a ver. Sabemos que, sabemos que hay asteroides peligrosos, potencialmente peligrosos, que pueden chocar con la Tierra. Eh... En muchos medios de comunicación eh, a lo largo de este año he leído una cantidad de fake, de fake news en las que anuncian el, el, el paso cercano de un asteroide peligroso que puede chocar con la Tierra, creando unos, unos titulares que me gustaría coger al, hmm. a, a, al redactor de esa noticia y explicarle cuatro cosas. Eh, ¿Existen? Claro que existen. Lo que sí que sabemos eh, es que durante los próximos 100 años, No hay ningún asteroide peligroso en el que podamos decir que tal asteroide a tal fecha va a impactar. Uh -huh. De momento no existe. Uh -huh. ¿Puede existir? Claro que existe. ¿Las agencias espaciales europeas, eh, perdón, las agencias espaciales están preparadas eh, para poder desviar un asteroide? Pues en ello están. Ajá. Uh -huh. Vale. En ello están, porque eh, al igual que tenemos el peligro de las tormentas solares, que de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, nos puede aniquilar a todos, también tenemos eh, el peligro del impacto de, este de, de un asteroide. Ahora mismo, la Agencia Espacial Europea, junto con la NASA, eh, están desarrollando una misión que se llama Don, Quijo, Don Quijote, en el que eh, la NASA lanza, va a lanzar un. No, la han lanzado ya. Ha lanzado ya eh, un, una sonda. Al, satélite, al asteroide Didymos y, eh, bueno, pues cuando llegue ahora para el 2022 la Agencia Espacial Europea lanzará eh, su sonda. Bien, Didymos lo que va a hacer es estudiar las características en un principio de, de, de ese asteroide y lo que va a hacer es impactar con ese asteroide. ¿Para? ¿Triturarlo? Para, no, para saber si con el impacto de un asteroide Es posible, desvi... eh, perdón, eh, si con el impacto de una sonda eh, uh -huh. es posible desviar eh, ese satélite, entonces podemos eh, echar unos cálculos y saber si podemos desviarlo uh -huh. nosotros. ¡Qué miedo me da eso! La Agencia Espacial Europea en el 2022 lanzará su sonda, y llegar allí, entonces eh, para el 2024 Uy, aproximadamente. Pero eso es Si hay movimiento, poco. entonces la Agencia Espacial Europea registrará esos movimientos ya. y gracias a esos movimientos sabremos si realmente pero, pero, podemos desviar un asteroide o no. Me lo estás comentando y, realmente y parece me da una película. No, es que me da miedo porque eh, el efecto mariposa, yo ya pienso que el cambiar las rutas de un asteroide, por muy lejanos que esté en la Tierra, puede eso tener otra consecuencia sobre algo... Y pueda desencadenar una ficha de dominó, porque estamos hablando del cosmos, de, de eso que desconocemos por completo. De hecho, lo desconocemos tanto, y eso es lo que vamos a dejar de hablar de meteoritos, porque <risa> lo que más me importa en 2019, eh, creo que el hallazgo científico más importante de, del siglo, del siglo XXI, y de, ha sido esa fotografía, poder captar la foto de, de un agujero negro. Porque bueno, es una de las, de las grandes noticias. Hasta ahora los agujeros negros eh, era una teoría. Ya, la, ya lo predijo Albert Einstein ah. en su teoría uh -huh. de la real, relatividad. Correcto. Que existían agujeros negros y vosotros pensabais, que lo dijiste eh, la semana pasada, pensabais que existen por esos comportamientos anómalos de la gravidez eh, que hacen eh, que los hacen agujeros... Que hacen que las estrellas giren alrededor, alrededor de, de algo forma, que no sabemos qué es. De, efectivamente, por eso uh -huh. vosotros sabéis que existen. Con lo que en 2019... Eh, se pudo conseguir una fotografía que todavía no sé cómo se ha podido conseguir fotografiar ese agujero negro que era una teoría científica. A ver, realmente Pero no esa... es una fotografía ah. en sí del agujero negro. ¿Qué es? ¿vale? Lo que, hemos lo que visto? sea, a ver, lo que. Primero, existen varios tipos de agujeros negros. Normalmente una estrella supermasiva cuando explota eh, lo hace en forma de supernova, ¿vale? una gran explosión, y la propia gravedad de, de la estrella lo que hace es atraer todo da la luz todo el material y entonces forma un agujero negro. Vale, pues no pues sigas es hablando. Vale, pues no sigas hablando de más agujeros porque vamos un momento a la publicidad y enseguida volvemos. Vale. 101.4 Tele -Elch, Radio marca.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 Los días 13 y 14 de agosto son especiales en Águila Bar Centro. Disfruta del mejor pulpo el jueves 13 de agosto en la jornada gastronómica del pulpo. Y la noche de la roa, vívela como te mereces con el menú especial que hemos preparado. Haz tu reserva en Águila Bar Centro. Aforo limitado. Pues ya lo han escuchado, en Águila Bar Centro hay días que son muy especiales, el 13 y el 14, el jueves, porque hay jornada gastronómica del pulpo, el 14 porque hay un menú especial, pero también hay un menú especial el día de la Virgen, el sábado 15, así que para hacer la, re la reserva en Águila Bar Centro, situada en esa, esa, ese restaurante, en la calle Doctor Caro 31, hay que llamar al teléfono 966163548. 9 6, 6, 1, 6 3, 5, 4, 8. ya saben que son tres días los especiales 13, 14 y 15 de agosto y nosotros ahora volvemos con a las estrellas a esa lluvia de estrellas que vamos a disfrutar de ese espectáculo esta misma semana y que tendremos el punto más álgido luego diremos las horas y los lugares más adecuados para ver las estrellas la lluvia, las estrellas fugaces y lo estamos haciendo con Victoriano Canales, que después de hablar de los meteoritos, Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo caer a la Tierra, esas estrellas fugaces, son meteoritos. Después de hablar de esos meteoritos, estamos hablando ahora mismo de los agujeros negros. Y estabas que definiéndonos, Victoriano, porque hemos tenido una fotografía en 2019 uh -huh. del primer agujero negro. Una teoría científica de los astrónomos que ahora parece que hay pruebas de su existencia. Estabas definiendo un agujero negro, pero Normal, hay más. Normal. Pero hay más. De, digamos que están los agujeros negros de masa estelar, que son los, pues eso, las estrellas supermasivas. Cuando mueren, eh, lo hacen en forma de supernova y se convierten en un agujero negro. Hace unos años se descubrió que existen los agujeros negros supermasivos y uno de ellos lo tenemos en el centro de la Vía Láctea. ¿Y qué es un agujero negro supermasivo? Pues todavía desconocemos cuál es el origen de estos agujeros negros supermasivos. Decimos supermasivos porque tienen miles y miles y miles de veces la gravedad de... Perdón, la masa de una estrella. Y, por ejemplo, la, el agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de la Vía Láctea tiene la masa de 4 millones de veces la del Sol. En 2019... Se, eh, se pudo fotografiar a través de, de varios experimentos eh, el agujero negro supermasivo de la galaxia Messier 87 que se ha hecho viral, se ha hecho uh -huh. popular en uh -huh. todos los sitios y lo que, bueno, pues sí, cuando cogemos todos los datos y los emparejamos entonces aparece la fotografía pero técnicamente son datos eh, los que se han recogido de este, del complejo de radiotelescopios ALMA del Observatorio Sur Europeo y aparte datos ópticos de otros telescopios de la, del Observatorio Sur Europeo uh -huh. en el que se han combinado todos los datos y todas las imágenes y entonces se ha obtenido la primera fotografía real de un agujero negro supermasivo. Y en esa fotografía que hemos obtenido, que es una de las pruebas científicas más relevantes de los últimos años o del siglo, ¿participaron españoles, telescopios españoles? Eh, creo recordar que no. no. Creo recordar. Qué pena. <risa> creo recordar. <risa> o sea, que no tenemos... Eh, eh, no, no te tenemos... lo puedo certificar al 100%, pero creo que no. ¿Y no tenemos entonces telescopios potentes como para participar en la reconstrucción Muchísimos, de, la, de claro las... Muchísimo, claro que sí. Y de hecho estoy pues dándole, vuel no estoy dándole de vueltas vuelta, creo que la, el Instituto Astrofísico de Canarias eh, participó en el hecho. Claro. Creo recordar, creo recordar, no puedo certificarlo al 100%, bueno, pero sí que eh, luego lo recordarlo. Luego lo vemos, luego lo, si tienes acceso, acceso a la información lo confirmamos antes de terminar la entrevista. Porque de los telescopios quiero hablar. ¿El más a potente ver. lo tenemos en Canarias? Ahora mismo sí. Es, bueno, uno de los más potentes lo tenemos en las mundo. Islas Canarias. Uno de los sí. más potentes del mundo. Sí. ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Un telescopio que puede ver parte de un agujero negro? ¿Eso no, ya... a ver, eh, estamos hablando de telescopios ópticos. Los telescopios, uno de los telescopios ópticos más grande de, del planeta lo tenemos en, en, en las Islas Canarias. Y bueno, ahora mismo las Islas Canarias están todavía eh, en stand-by porque no sabemos si al final se construirá o no lo que es el, el telescopio más grande del mundo. Uh -huh. Porque está combatiendo con Hawái, que es donde en teoría debe de, de construirse, pero bueno, la problemática política, sociocultural uh -huh. que hay en el país, porque Hawái es una isla eh, muy divina, donde hay muchos dioses y bueno, pues hay zonas en las que no se pueden tocar por, ya, bueno, por, por, tradiciones por, su, y por sus tradiciones y culturas uh -huh. y Canarias, España tiene todas las, eh, todos los números todas las papeletas para que se construya aquí pues va, ya veremos, y pero, estamos eh... hablando de un telescopio no verdad? de un solo telescopio sino de varios telescopios uh -huh. combinados en uno solo eh, eh, casi una ciudad eh, eh, <risas> un agujero negro victoriano es ¿El principio de, de nuestra galaxia ¿o, es, o nosotros nos convertiremos en agujero negro algún día? No, a ver, he comentado antes, un agujero negro... Eh, no se sabe lo que es. es. Es el cadáver de una estrella. Por eso te digo, nosotros tendemos a morir, ¿no? La galaxia, nuestra galaxia, eh... tiende a morir. Bueno, en un principio todavía no se ha descubierto ninguna galaxia que tenga tendencias a a esparcirse o morir. Eh, ah, no. lo... A ver, quien muere, muere realmente eh, son las estrellas. Es todas las estrellas, estrellas son... nacen, vale. crecen, no y... se reproducen. Las estrellas no son planetas, no, no es donde vivimos, son soles, ¿no? soles. Son soles como uh -huh. nuestro sol. Como el nuestro. El nuestro, dices que hay, eh, había dos amenazas, los, el impacto de meteoritos uh -huh. y, tormentas y tormentas solares. ¿Cuál es el comportamiento del sol en estos momentos? de nuestro Ahora mismo el sol está Astro. tranquilito. Está tranquilito en su comportamiento, en su comportamiento dinámico. Eh, cuando su comportamiento dinámico está alterado por manifestaciones físicas propias internas de la estrella puede llegar a crear fulgaraciones, es decir, erupciones de, mas de, de masa propia de del propio Sol que puede llegar a la Tierra, provocar interferencias, eh, puede ¿Derretirnos? Eh, ya <risas> tendría que ser algo catastrófico, pero eh, sí que existe la posibilidad de que pueda ocurrir. Pero perfectamente como ocurrió en el siglo XX, eh, se cargó eh, el gran apagón de Nueva York, creo que fue, eh, fue causado por una gran tormenta solar y, y, aparte, puede quemar totalmente las instalaciones eléctricas de, por ejemplo, de, de una productora de electricidad. Por eso preocupan las tormentas solares, porque se, si la tuvimos en 2019. No, no tuvimos. ¿No? ¿Cuándo, ¿Cuándo estás hablando del apagón de Nueva York? Eso fue en el año ah, vale. 1800, 1800, 1800 ah, no me re no en recuerdo, el hace, en el siglo XIX o siglo XX. Sí, mm, eso pero fue ¿se, ha estudiado, ¿se, ha sí, claro, se ha estudiado, se ha estudiado y, y se ha asociado y, y, a y, esa tormenta solar. Vale, y, ¿y se puede repetir entonces? Se puede repetir, perfectamente. ¿Y se puede repetir? ¿Cuándo? No y se sabe, porque el Sol tiene una dinámica que, que conocemos, causa, cierta, cierta, tenemos, conocemos claro. cierta dinámica. Por eso se está estudiando en las estaciones espaciales el cómo prevenir las tormentas solares. Efectivamente. Porque ya tuvimos una en el siglo XIX y podría haber más. Y se puede repetir el caso, incluso puede ser hasta peor. En un principio, sabes... cuando viene una eyección de masa coronal que procede, lógicamente, del Sol, las interru eh, hay interrupciones en los medios de comunicación. Claro, claro, las ondas... Todas, los satélites eh... GPS, eh, todos los satélites de hay que funcionar. ponerlos en posición, de en posición de defensa. Los GPS no funcionan, le los medios de comunicación fallan, pero no fallan porque... Eh, por problemas técnicos de, de la sabes, emisora pero sabes fallan qué causó, ¿qué causó en el siglo XIX esa tormenta solar? sí, fue una llamarada sí, pero ¿qué lo causó la llamarada? porque el sol de repente hizo plom así ah, eh, sí, porque le dio la gana el, ah, el sí. sol como cualquier otra estrella tiene su propia dinámica pero y hay, puede hay conce pueden, pueden se... concentrarse eh, en, en una zona del sol y cuando esos gases están concentrados y oh. necesitan eh, salir de la corona oh. explotan y entonces todo ese, vale. ese material es expulsado. Entonces tenemos muchos astrónomos mirando al Sol exclusivamente Muchísimo. las 24 horas. Y muchos horas. satélites también. Mirando el SDO, el y uh -huh. vale Y vigilamos también los agujeros negros. ¿Pueden tener también alguna consecuencia? No, ¿Qué consecuencias tienen? Nada. nada. Y las nada. lluvias fugaces, las estrellas... La... Lo que vamos a ver... Eh, lo que vemos todos lo los semana? meses de agosto uh -huh. tienen consecuencias para la Tierra. No, para nada, porque son claro. piedrecitas, eh, son rocas eh, como las que te he traído, muchísimo más pequeñas. Eh, ya no tenemos más tiempo, son las 11 y 49 minutos y quiero terminar precisamente aconsejando a la población de cómo y cuándo y a qué hora mirar las lluvias de estrellas. Bien, pues evitando todas las aglomeraciones posibles, uh -huh. eh, nos podemos ir a a lugares donde haya eh, poca contaminación lumínica, uh -huh. donde pues mucha gente se va a las playas, eh, cerca de las costas, el Ibe, intentando quitarse toda esa contaminación lumínica de las farolas, o incluso eh, nos podemos ir a la montaña, a nuestras casas de campo, a apagar uh -huh. las luces, todas las posibles. Pero eso sí, este año vamos a tener el inconveniente de que tenemos a partir de medianoche la luna presente, por uh -huh. lo que las estrellas eh, fugaces más débiles probablemente no las veamos, Tendré, eh, veremos las más, eh, las más brillantes. Por la luna. Por eh, la luna, efectivamente. Que no la tenemos eh, menguando, sino creciendo. Ahí está creciendo. Vaya. Vale. No, perdón, está menguando. Eh, menguando. Y eso impide ver porque hay luz lunar. Queda todavía luz y, lógicamente, como la luz que tiene la luna es el reflejo del Sol en ella, mm. pues entonces rebota hacia nosotros y entonces y no, nos impide no. observar los fenómenos luminosos más débiles. ¿Y cuántas y qué media de, de estrellas fugaces son las que nos traen? Este año se estima uno entre 90 y 100 meteoros por hora. Pero si vamos entre hora. 10 y 15 eh, ya no podemos dar con un canto en los dientes. <risa> Estamos hablando no de los débiles, sino de los potentes. De los, los. potentes, sí. ¿Ha ido menguando cada año eh, el número de cantidad de estrellas Sí, bobajes. porque cuanto más tarda el, el cometa en pasar por la zona donde la Tierra atraviesa, eh, cada vez hay el material está más disperso está más disipado, queda menos y entonces vale. cada vez hay menos ¿A qué hora tenemos que mirar al cielo? ¿Y hacia dónde? Porque tú has llamado a estas lluvias de estrellas Perseidas porque vienen de la constelación de Perseo O sea que si miramos hacia dónde está Perseo ¿Podemos ver más estrellas o no? Mm, no, a ver ah, No tiene eh, por qué no tiene el, eh, el radiante principal se encuentra en la constelación de Perseo Por eso ah. se llaman Perseidas Pero las estrellas eh, fugaces no tienen origen. Es decir, sí, nosotros podemos dejar la constelación de Perseo a nuestras espaldas, que es lo que tenemos que hacer. Pero ¿dónde está Perseo? El, eh, bueno, eh, Perseo se encuentra eh, en, el, en, el, en el norte. Se ver, encuentra, eh, se encuentra en, eh, yo, yo sé dónde está la Osa Polar. Eh, la Osa hacia, Mayor. A la Osa Mayor. Hacia... <risa> osa polar. ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿Derecha o izquierda? Hacia ningún lado. O sea, ah, no. lo que tenemos que hacer es tumbarnos. Eh, con, la, eh, con la cabeza de, sí, hacia total. el norte, pero mirando siempre hacia el sur. Ah. Las estrellas fugaces siempre nos van a salir del norte hacia el hacia sur. sur. Siempre, siempre, siempre. Vale. Pero con una única dirección, pero no sabemos por dónde van a salir. Ah. ¿Vale? Eh, cuando veamos una estrella fugaz que viene en dirección contraria, esa no es perseguida. Podría ser perfectamente una Capricórnida, por ejemplo. ¿Y a qué hora? Bueno, pues siempre se aconseja eh, cuanto más alta esté la constelación, mejor. ¿Cuándo está más alta? Pues a partir de la medianoche, una, dos... Uf, uf, que mañana, eh... al día siguiente, hay que trabajar. Pero hay mucha gente y muchos oyentes que están, que están de vacaciones, de vacaciones y así o sea, que, que, es toda que una se aventura. Tumben, que se tumben en sus terrazas, en sus balcones o en la playa o en el campo, en las montañas y que vean esa lluvia fugaces de estrellas Victoriano Canales. Muchas gracias por todo el conocimiento que tienes. Un astro... Tú eres un astrónomo autodidacta, nunca mejor dicho. Efectivamente, todo lo que sé es todo eh, lo que he aprendido gracias a libros, documentales y también gracias a astrofísicos y a astrónomos profesionales en los que siempre eh, he consultado las bases para el conocimiento que actualmente tengo. Tu ídolo entonces, tu referente es Carl Sagan. Eh, bueno, empecé con Carl Sagan. Claro, <risa> empecé claro, con es, Carl Sagan el, como más de uno. Es el divulgador número pero, uno. Pero bueno, ahora mismo después de él hay otros más. Sí, hay muchísimos más y no es centrarme en una persona. Es que realmente existen centenares de personas en los que te puedes re no reflejar, pero sí que conocer toda la sabiduría, hombres y mujeres. Pues te agradezco mucho que hayas venido. Te deseo que tengas unas buenas vacaciones porque ya coges las vacaciones o vuelves la semana que viene cuando ven, venga Rosa. Ah, pues ya no, veremos no lo a ver, no lo sé. Lo, no que, lo que te diga la jefa. Lo que me diga la jefa. Victoriano Canales, si no te vas de vacaciones, que disfrutes <risa> con, con estos conocimientos de las estrellas y del cosmos. Muchas gracias por traerlo cada, cada lunes aquí en Tele Radio Marca y... Gracias por traerme los meteoritos, me ha dado vosotros, una oportunidad de tocarlos, los oyentes no pueden tocarlo pero que acudan a los museos porque hay. Es, efectivamente. ¿Y qué museos? Bueno, tenemos el Museo de Ciencias Naturales de, de Madrid, el de Barcelona, el de Canarias y bueno pues cuando podamos hacer actividades lógicamente pues, Astrojeda abrirá, Astrogeda, eh, abrirá sus puertas con una gran exposición de meteoritos eh, Astrojeda que está ubicada en qué se de en el tenéis? centro social Salvador Allende. ¿Saldrador? que ahora mismo como Plata. es centro social uh -huh. está cerrado sí el eh, sector quinto así que bueno ya tienes eh, un proyecto más debería eh, construirse un museo de... hemos lanzado esa Si tenéis eh, material eh, ese proyecto al ayuntamiento no sé cuántas veces, pero bueno, ahí sigue. Con telescopios, material y conocimiento el museo está garantizado. Gracias, Victoriano. A vosotros como siempre. 101.4 Telehelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tenemos 32 grados de temperatura, faltan tres minutos para llegar a las 12 del mediodía y vamos a escuchar una de las canciones del cantante Andrés Suárez Calella, que da nombre a su álbum. Ay, de mí, estás más bonita que nunca esta noche. La cinta en Repit, Luis ya cantaba, no había nada, más animal que su mirada, queriendo decirme pasa, mi pecho sirvió de almohada, no quiso dormir. Juan Luis riemaba por mi palabra. Entonces la oí, no sabré deciros nunca. Todo lo que fui a su lado, no me vayas a olvidar. Cada frase en tu pasiva se me fue volviendo hogar. Cuando dije se hizo día, no quisiste trasnochar. ¿Dónde estás? Ni in regen sociales, ni nadie recuerda tu nummer. Sé, Cate, le dije: Responde, haal tot toe a besos. y gotan sus piernas con té sus pecas después sus miedos. Tengo que marcharme mañana canto lejos, cuidarte e el coche arrancaba la trama. En silencio bajo un arco me desarma en una casa blanca misma barca no me vayas a olvidar guardo una fotografía mis dos manos de tocar me dijiste no soy mía y yo no quise propiedad Y en redes sociales ni nadie recuerda iré a buscarte una mañana gris para decirte todo lo que sabes nos cerraré en los bares y a Madrid renacerán acentos que olvidaste iré a buscarte una mañana gris Soñándome a vanar al desnudarte, me atreveré a decirte lo que oí. Aún hablan de lo nuestro en los portales, iré a buscarte una mañana al fin, a devolverte unidos los cristales del vaso que al caernos no bebí, pero reímos hasta unir los mares.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las doce del mediodía... ...y vamos a hablar de una joya universal... ...que tenemos en Elche... ...y es patrimonio de la humanidad... ...el Palmeral de Elche... ...porque el pasado viernes... ...el gobierno valenciano, el Consejo... ...aprobó el anteproyecto de la nueva ley del Palmeral... ...la actual está obsoleta y es de 1986, llevábamos años esperando este, esta promesa que se cumpliera y el Consejo pues, dio el pasado viernes un paso para cumplir con, esa, con ese anuncio de aprobar cuanto antes la ley del Palmeral, llevamos años esperando esa aprobación pues bien, el anteproyecto de ley ya está aprobado y ahora será debatido en el Parlamento Valenciano y esta norma el alcalde El pasado viernes hizo declaraciones, valoró de forma muy positiva el paso dado y la norma, la nueva norma, porque dijo que cierra la puerta a la construcción en el palmeral histórico y que también abre la puerta para recuperar en un futuro aquellos huertos que se han visto invadidos por los centros educativos. Pues bien, nosotros seguimos recabando más valoraciones y queremos eh, saber qué opina una de las asociaciones que se creó precisamente para preservar, vigilar y conservar este bien universal. Es eh, la asociación Bolén-Palmerar y hablamos con el arquitecto y vocal de la Junta Directiva, José Antonio Pascual. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que realiza la Asociación Bolén-Palmeral de esta aprobación del anteproyecto de la nueva ley del Palmeral? Bien, lo primero que tenemos que decir es que nosotros, Bolén-Palmeral, también nos hemos enterado por la prensa de que el pleno del Consejo ha acordado la tramitación del anteproyecto de ley eh, a pesar de, de que hemos sido partícipes de, de la elaboración de los documentos desde que a, empezó el trámite en el ayuntamiento allá por el, finales del 2016. Entonces, no conocemos el documento presentado a trámite, no sabemos si tendremos alguna posibilidad de hacer alguna aportación directamente o vía, a través de algún partido presente en el debate. De todas formas, esperamos una tramitación rápida y un documento adecuado a las necesidades del palmeral contra las amenazas permanentes, contra a la subsistencia, que cada mes, cada dos meses, tenemos una. Últimamente llevamos un año fatal. Eh, al mismo tiempo que se está elaborando un documento, se están produciendo continuamente ataques a la, a la, a la esencia del palmeral. Y, por supuesto, mm, brindamos nuestra colaboración en todo lo que pueda ser necesario y positivo para la tramitación. Pues luego hablaremos de los pasos de la tramitación de las exposiciones al público, de las alegaciones que ustedes han presentado como asociación, porque me interesa esos ataques que ha comentado e incluso ha cuantificado. Ha dicho que es cuestión de meses eh, los que se van produciendo a los huertos de palmeras. ¿Qué ataques son? Concretamente me lo puede especificar. Bueno, eh, eh, no sé si por orden, pero conforme me vayan llegando a la memoria. El actual, por... el más reciente. Pues, por ejemplo, el, el, el más importante, o uno de los más importantes, es eh, el, la, llevar adelante la urbanización del E16. El E16 supone eh, mil nuevas viviendas en torres de ocho alturas, en el espacio de, de, de protección del BIC, que lo será cuando se apruebe la ley, que es el, el, el, el, la zona buffer de, del, del patrimonio de la humanidad, que es el palmeral. Entonces, eh, en ese territorio, en ese territorio en el que no se puede construir, hay aprobado un plan urbanístico para mil viviendas con torres de ocho alturas. Eso está denunciado por Bolín Palmerán ante la UNESCO y ya existe un informe desfavorable, muy duro, por parte del Ministerio de Cultura, al ayuntamiento, para que no se lleve adelante esa, esa actuación. Pues bueno, pero bueno, pero, pero son, son muchas las… las eh, eh, por ejemplo, existe el tema de, de la pretensión de realizar en, en el solar de la hiladora, que está en el corazón de la zona sur del palmeral de Elche, un edificio para un geriátrico. Como si no hubiera solares en Elche para hacer geriátricos, tiene que ser precisamente ahí. Bien sabemos que el Ayuntamiento ha estado negociando para intentar eh, sacar de esa posición ese edificio, que no tiene ningún sentido. Y, pero, pero estamos las espaldas están en todo alto no sabemos cómo acabará cómo acabará el tema pero bueno dime no sí. no es que es importante lo que está comentando el E16 le ha puesto el nombre técnico pero estamos hablando de la finca del Arsenal que está situado al final del filé de faro claro correcto porque la fila, es que ese espacio además de además del, del grave atentado contra el palmeral contra los tres huertos del palmeral que hay eh, al lado, justo en esa zona, pues también una, tiene una zona arqueológica importantísima, eh, que la finca del Arsenal. El llamado Alfar de la Alcudia es la zona industrial vinculada con la, con la Alcudia, donde se realizaba toda la alfarería y la cerámica. El... Pero, pero son dos motivos, o sea, sí. son dos motivos convergentes por uh -huh. los que patrimonialmente eh, se pide que el ayuntamiento desista de llevar eso adelante, pero bien, por lo que nos afecta afecta, como, como, como el Ministerio de Cultura ha dicho, afecta gravemente a la, a, a la existencia del palmeral. Pues en ello está el equipo de gobierno, porque me consta que después de recibir ese informe del Ministerio de Cultura diciendo que, ojo, con lo que habéis aprobado en esta actuación urbanística, que pone en peligro eh, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad al palmeral histórico, pues lo están revisando. Y supongo que por lo, las declaraciones que ha realizado el alcalde y que ha realizado la concejal de urbanismo, eh, están negociando con la empresa, con los constructores, con los promotores, eh, una posible solución a este proyecto urbanístico de mil viviendas, que podrían ser las permutas. Lo mismo ocurrirá con lo que usted acaba de poner sobre la mesa. Ese geriátrico, esa propuesta de los propietarios del suelo de la hiladora que, que han entregado al ayuntamiento la construcción de un edificio para Geriátricos. ¿Usted no. conoce en qué, en qué situación, la asociación conoce en qué situación están esas negociaciones con el equipo de gobierno, tanto de la finca del Arsenal como la, el solar de la hiladora? En absoluto. Nosotros no tenemos ninguna noticia sobre la marcha de las negociaciones. Pero de todas formas hay otras, otros asuntos en los, que, en los que no hay negociación. Pues hemos conocido también por la prensa que, que la casa del, del huerto. De la tía Casimira, en una posición absolutamente central y fundamental del Palmeral, se cede para, para actividades que nada, que nada tienen que ver con, con el Palmeral. Creo que es la, la Asociación de la Avenida de la Virgen que le han dado esa ubicación, eh, contra, contra lo que estamos nos oponemos radicalmente. Y teniendo en cuenta que precisamente, que precisamente si, hay, si, si hay alguna actividad festera o, o de carácter religioso que pueda estar vinculada con el palmeral precisamente es la, esta asociación, pero, pero creemos que no es el sitio. Es decir, realmente la, los actos que se llevan lugar en conmemoración de, de lo que esta asociación mm, mm, dirige pues, pues se llevan en, el, en, en otro huerto que es precisamente el huerto de la Virgen. Entonces que, con todo lo complicado que pueda ser incluso que a nosotros no nos incumbe Pero no entendemos a qué viene eh, destinar el, la, esta casa del huerto de la Tía Casimira a unos usos que no tienen absolutamente nada que ver con el, con el palmeral y que no justifican su existencia. Y muchísimo menos, y muchísimo menos el, casal Fester, el, el casal Fester que se han inventado y se lo llevan a, a, a, a, al, al edificio que, que, que donde estaba ubicada antiguamente la estación Fénix en el Ordelgat. Es, es, es uh -huh. una cosa. Es, es, difícil de entender difícil de entender que en, que en el corazón del Palmeral se vayan a realizar pues, las fiestas, las reuniones los, los desfiles los, no, no lo sé no, nosotros no acabamos de entender, ya hemos propuesto que, que, que contrariamente a, a esta pretensión que ese edificio sea destinado precisamente para albergar todos los servicios derivados del Palmeral, por ejemplo la ser del patronato y las muchas actividades que se desarrollan en torno al palmeral, que, por supuesto, tiene muchísimo más sentido que destinar un huerto de palmeras en el corazón del palmeral para, para motivos festeros. Pues, eh, con, sobre la mesa, ha puesto usted proyectos, el más eh, importante, el de la finca del Arsenal. ¿Se puede entender ahora por qué esta ley no ha salido? Sigue todavía, se, se prometió para 2019 y, y, y resulta que por la pandemia en 2020 no ha podido ser y ahora se ha, se, ha, se ha conseguido volver otra vez porque este trámite es una repetición de lo que ya se había hecho, se había aprobado, se había debatido en el Parlamento Valenciano, pero quedaba su aprobación definitiva. ¿Piensan ustedes que hay intereses urbanísticos que ha estado frenando desde.? Eh, eh, las administraciones esta, esta aprobación o es simple ineficacia en la gestión de los equipos de gobierno? ¿Por qué creen ustedes que se tarda tanto en aprobar esta ley? Bien, no nos reengañemos Parece que, que las cosas van de prisa, eh, pero, pero si repasamos... Eh, ...el trámite empezó a finales del 2016, o sea, la pandemia... Ha durado cuatro o cinco meses, pero desde, desde final del 2016 llevamos ya casi cuatro años con el tema de la ley del Palmerado. Eh, nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que todo el retraso en la nueva ley nace de que en 2017 el borrador que se presentó dejaba demasiadas posibilidades a nuevas construcciones y transformaciones en los huertos. Y en ese borrador, contrariamente a lo que el conseller dijo cuando presentó aquel documento, el documento que elaboró, elaboraron los técnicos municipales sin ninguna participación y que llamaron Ley de Tutela del Palmeral, esto se presentó en junio de 2017 a bombo y platillo eh, en, en, el, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en ese documento no se vio participación alguna y tuvo que rectificarse por las denuncias de, no solo de Bolen Palmeral, de todos los colectivos involucrados en la defensa y la promoción del Palmeral. Entonces, eh, eh, Todo eso ha producido que estemos en, en agosto del 2020 sin tener todavía aprobada la ley de enfermedad. Aparte de los intereses que haya en que eso no se apruebe por parte de, de quien sea, pero m, m, entendemos que no ha sido ese. O sea, estaba todo. todo se, había realizado, se habían dado los pasos para que, que hubiéramos podido tener ya hace tiempo una ley del palmeado aprobada y por esos motivos ha sido imposible y cuál ha sido la aportación de la asociación de su asociación a, a este anteproyecto de ley que, que se va a debatir en el Parlamento valenciano bueno eh, nuestra nuestra aportación empezó mmm, por desmentir por desmentir públicamente a través de, de una tribuna de nuestra presidenta Susi Gómez en la prensa en la que desmintió que ese documento, ese documento que, que el conseller presentó como documento, como documento de todo, redactado con la participación de las organizaciones ciudadanas, que ese documento era un documento de, exclusivamente de los técnicos municipales, que nada tenía que ver con, con ninguna aportación de ninguna asociación licitada. Ese fue el primer paso y, a partir de ahí, eh, con el debate que, que, se, que se derivó de esa, de esa, de esa disputa, eh, el, la Generalitat Valenciana abrió una consulta previa sobre el anteproyecto de ley de protección y promoción del palmeral. Eh, nuestra, nuestra asociación presentó unos documentos de aportación, así los llamaba, eh, así se llamaba en, el, en la tramitación a la ley del palmeral. No solo nuestra asociación, no solo nuestra asociación, mmm, creemos que presentaron también eh, apel, ADR, Margalló… Eh, ...por supuesto la Sociedad de Arquitectos Ruskin-Kofi... ...presentamos numerosos documentos de aportación... ...como, como pedía la Generalitat Valenciana... Para, para, el, ...para la elaboración de ese documento. Eh, en base a todo eso... Eh, ...la Generalitat Valenciana presenta un anteproyecto de ley... ...de protección del palmeral... ...que mejora muchísimo, claro, el documento municipal... ...pero que a nuestro entender... ...sigue teniendo aspectos manifiestamente mejorables... ...y con ese motivo... Eh, Bolén-Palmeral vuelve a presentar en el trámite y en el, la forma y modo adecuados, presenta alegaciones a ese anteproyecto de ley del Palmeral presentado por la Generalitat Valenciana. Entonces, eh, a partir de ahí, lo único que sabemos es que con todo eso, con todo ese documento, con esas alegaciones, la Generalitat Valenciana ha presentado el, el documento del anteproyecto que es el que se va a debatir. A nosotros esperamos que se nos dé que se nos dé conocimiento delante de, del debate y, como he dicho al principio, pues si es posible, no sé cuál será la vía o a través de algún partido directamente, pues nos gustaría eh, seguir, seguir de todo el trámite y mejorarlo en la medida de lo posible. La nueva ley del Palmeral es, al margen de que se pueda mejorar y de lo que resulte del debate parlamentario, eh, otorga esa protección al Palmeral Histórico porque se declara cosa que no no está declarada Bien de Interés Cultural este Patrimonio de la Humanidad. En lo que hace la nueva ley o el, doc, el último documento que desde Bolén Palmeral pudimos pudimos conocer es hace un paralelismo hace un paralelismo entre entre el, lo que digamos las directrices de la UNESCO respecto de los patrimonios de la humanidad y, y lo, que, lo que supone un BIC, un bien de interés cultural, dentro de la, de la legislación española y dentro de, de la Comunidad Valenciana. Entonces, eh, el, BIC, el BIC, que para nosotros es el Palmeral, es el, el, el, el, el, el, el, el, el patrimonio de la humanidad en sí. O sea, el patrimonio de la humanidad es para la UNESCO, además patrimonialmente dentro de la legislación española será BIC. Y además de ello, la UNESCO define un, un, un entorno, define un territorio que llaman zona buffer, dentro de la, de la cual no se debe de hacer nada o se debe delimitar, se debe delimitar las actuaciones que puedan ser contrarias a, a, a, al bien protegido. Entonces, eso en la legislación española, la legislación patrimonial, se llama entorno eh, perímetro, de, perímetro de protección. O sea que la zona buffer. La zona ser de la UNESCO, a partir de ahora, además de ser zona buffer, será perímetro de protección. Y en ese perímetro de protección se tendrá que, se tendrá que definir exactamente las distancias, las alturas, los elementos que se pueden o no edificar, eh, y todo eso, todo eso también queda por hacer. Y ahí... Pero bueno, es, ese paralelismo es importantísimo. O sea, ahora ya tiene, tiene dos protecciones, no solo, no solo el palmeral, sino además el entorno de protección. También el alcalde en su valoración destacó, no sé si ustedes lo destacan, que se va a poder recuperar esos huertos de palmeras que han estado ocupados por centros educativos. Lo de los concertados no sé cómo quedará, Jesuitinas y Salesianos, pero con esta ley aprobada eh, ¿será imposible ampliar esos colegios concertados? Mm, que, sea imposible, que sea imposible ampliarlos es seguro si se aprueba el documento de la ley que nosotros... Eh, tuvimos conocimiento, pero eh, eh, que, se pueda, que se pueda retirar, por ejemplo, un colegio de un, de un huerto de palmeras y llevar a la otra ubicación, no hace falta que se apruebe la ley del palmeral. Eso ha sido posible siempre. Siempre. No hay, no hay más que tener voluntad política para hacerlo y, por supuesto, y tener el sitio, tener el sitio donde alojar el nuevo emplazamiento para, para, para el colegio, evidentemente. No hace falta que no se apruebe la ley del palmeral. Si no hay voluntad política, eh, Con esta, con esta ley que tenemos o con la nueva, no se llevará adelante eso. Entendemos que, que, que las declaraciones del alcalde van en el sentido de, no, de que, no de que la ley del palmeral lo va a posibilitar, porque ya lo voy a, se había podido… De hecho, esta es una reclamación que se viene haciendo desde, desde antes de la declaración del patrimonio. Se está hablando ya de recuperar, de recuperar huertos a base de desplazar a los edificios del interior desde, desde el siglo pasado, desde el final del siglo XX. Entonces, lo que entendemos es que si hace su vida el alcalde esta, esta posición, que ya tiene más de 20 años, eh, quiere, decir, quiere decir no que, el, que la ley del parmeral lo permite, sino que eh, el, el, el, el ayuntamiento de Elche, de acuerdo con, con el, el espíritu de la ley, lo que va a hacer es poner la voluntad política para que esto sea posible. Pues ahora solamente queda, por lo que usted ha comentado, que ustedes puedan tener acceso a ese documento que dice que, se, que el Consejo aprobó el pasado viernes y que será debatido en el Parlamento, porque esperan que sea el mismo documento que, que todos los colectivos pudieron eh, participar en él, modificarlo y mejorarlo. ¿Cómo, ¿Cómo van a tener acceso? ¿Cuándo se va a hacer público ese documento que se aprobó por el Consejo? Eso queremos saber nosotros, pero esperamos que que en breve, eh, como, como asociación que ha estado en la tramitación desde el primer momento, eh, la Generalitat Valenciana nos va nos a llegar una copia del documento que se va a debatir. Porque está solicitado, ¿no? No, no lo hemos, no lo hemos solicitado. Entendemos que no cabe solicitarlo porque eh, la Generalitat Valenciana tiene conocimiento de, de nuestro interés, primeramente, primero por las aportaciones que hicimos en su día para la elaboración del documento y, segundo, por las… A las alegaciones que hicimos al documento una vez redactado. Entonces, creemos que es consecuencia lógica que nos informe la Generalitat. Finalmente, fruto de todo este esfuerzo, este es el documento que hemos creído oportuno llevar al debate. Pues nosotros también estaremos pendientes porque evidentemente se abre al debate este documento eh, con los grupos eh, que forman eh, parte del Parlamento Valenciano, no solo los del Gobierno del Botánico. Gracias, sí. José Antonio Pascual, arquitecto y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bolén Palmeral. Muy bien, muchas gracias a usted. Buenos días. 101.4 Teleelx Radio Marca. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-3464. Para tapear, comer y tomar unas cervezas... Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche... Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal... Y Juan Díez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche...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 Quedan cuatro minutos para llegar a las doce y media del mediodía de hoy, de hoy lunes, 10 de agosto. Vamos en la recta final del programa La Glorieta a dedicarla a la música. Vamos a disfrutar de la música del ayer y de, lo, y de hoy, del actual. Vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a la década de los 50, a Hollywood, para recordar a la cantante y actriz Doris Day. Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore trees Dream a little dream of me Say night me just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be dream a little dream Dundee Just Say this Sweet dreams Till sunbeams Find you Sweet dreams That leave all Worries behind you But in your dreams Whatever they be Dreamily Little dream of me. sunbeams spine you sweet dreams that leave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 con y Alonso. 12 y 32 minutos, damos otro salto en el tiempo musicalmente hablando para volver al presente porque el cantante Leiva nos invita, hace pocos días que nos ha invitado a vivir como si fuéramos a morir mañana. Sabes je te va a alcanzar y que a veces lo mereces y Het es niet zo Lo Het is 20 años más, Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet is de Het is Forme extraña, odio al tipo del espejo, unos siete días por semana. Casi ja, no veo el puerto, solo hay una cosa clara: fuimos demasiado lejos, y ninguno se cubrió la espalda. Nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Oh, Perdonar ni los tuyos, ni los haters, vuelves el impacto. Bienvenidos a la era digital, el juego acaba de arrancar y al lo saben, los de siempre, algo huele rancio, te aseguro que nos va a explotar. Ah. Como si ya no te fugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Oh, como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana.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 Pues en Águila Bar Centro también hay tres días especiales, los días 13, 14 y 15 de agosto. El jueves porque hay jornada gastronómica del pulpo para degustar el mejor pulpo. La noche de la roa hay que vivirla como uno se merece con el menú especial que han preparado y el menú especial del Día de la Virgen para el 15 de agosto. Así que puedes hacer tu reserva en Águila Bar Centro en Doctor Caro 31 llamando al teléfono 966163548. Y nosotros ahora continuamos con más música. Vamos a cambiar de género, totalmente de ritmo y de leiva. Pasamos a una gran voz, la de María Dolores Pradera, con su canción Coloma Blanca. Of wil ik een palomonegro, of wil ik palomo blanco, of die met manchettesgrijze, of die met een andere tornasol, of die met een andere tornasol. Ik zie grijs negro, blanco, tornasol color plumaje que importa Si sabe volar y amar Si sabe volar y amar Besos que a mí me den ala Y poder cruzar la mar Besos que a mí me den ala Y poder cruzar la ser la va blanke, en sorti de Si me, me quiere, dejaría una, señal, una pluma en el camino, y bien abierto al ventana, bien abierto al ventana, tira y una feudería, ya lo harás al kan terekenen soms op parka maar kan fascineren ons kamp, maar kan de moestierde, zervaar si no si no de kabels, zullen die aan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 No debemos bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros. Si crees que esto es un juego, volveremos a la casilla de salida. Usa la mascarilla. Mantén la distancia. Lávate las manos. Concejalía de Sanidad. Ayuntamiento. Delt. Cuando pienses en madera, piensa en maderera licitana.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 Este verano, visita la isla de Tabarca con TransTabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste, Catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online. Islatabarca.com Viaja seguro a Tabarca con TransTabarca. Y síguenos en Facebook. Un día sin el nuevo Sea el León suena así. ¿Y mi coche? ¿Y uno con el nuevo Seat León? También. Pero se lo dejé aquí, ¿no? Hey, Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues cuando es la una menos cuarto de la mañana y tenemos eh, 31 grados y medio de temperatura, vamos a cambiar de ritmo musical y disfrutemos del Twitch del gran Chubi Checker. <risa> We're well, going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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Y menos mal que el gran Luis Eduardo Aute pasó por aquí. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espió. No llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien qué tontería. No soy nada sutil. Si yo solo pasaba Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa, será que te envelheert ser feliz? Qué cosas se me ocurren, todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir.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 Por él, se si actuó en varias ocasiones. Nosotros nos quedan ocho minutos para poner el punto final, pero aún nos queda algo de publicidad y de canción.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 ¿Crees que todas las camisetas las hacen los chinos? Pues no. Si quieres algo diferente y especial, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com ABC Artes Gráficas. Más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrus. Más info en abcartesgráficas.com.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 Cuatro minutos para que lleguen las noticias. Ya están aquí nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros nos despedimos con la sonrisa de la cantante canadiense Alanis Morissette. Volvemos mañana. This is a life of The sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. And of my friend. and I keep on smiling, keep on.